a todos y a todas, es, eh, es Interfer 1, bienvenidos a un episodio más que de Spanima Radio Por fin, se eh, torna en caso de es, ese eco es, si es, es que se escucha Son cosas que no podemos arreglar si es que se escucha Entonces ya por fin estamos en nuestro episodio de aniversario Así que una bulla a todos ¡Eh, vamos! ¡Yeah, por fin! Entonces sí, por fin ya estamos en nuestro segundo aniversario del de, de episodio Eh, íbamos a planear algo especial para esto, pero asombradamente es, por falta de tiempo no pudimos, así que esto va a ser un episodio como el Corriente donde vamos a hablar sobre pff, nuestro eh, nuestras vivencias haciendo esto un año más, que wow, que realmente me, me sorprendió el tiempo que vamos a durar haciendo esto, que me alegra obviamente, y no pensaba que iba a durar tanto. Entonces, y de eh, hecho él era el más pesimista de, no, no vamos a durar ni el año y medio. Pero míralo ahí no, Ni ya. siquiera el año, y mira. Pero eh, ahí exactamente ya no ve cómo pasan tú, las cosas Y tú, nuestro creador, eres el que nos deberías motivar y decir Sí, vamos a durar sí, vamos a hacerlo Y la gente que no cree en nosotros, hacerla la que se trague sus palabras Así es, así es Y bueno, ahí, ahí comenzó entonces ya vamos a poner uh, aquí a la Súper, ahí está la, la bulla de la esa, Gracias, audiencia, gracias, a la audiencia, gracias a la audiencia. muy Oye, entonces, eh, vamos a... Oh, sí, por supuesto, por supuesto, vamos a comenzar a presentar a todos, disculpen. Así que aquí tenemos a Suki90. Hola, Suki. Hola, los extrañé mucho. Y aquí tenemos a Pat. Hola, Pat, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien Súper, y por supuesto, como siempre, nuestro querido Shiro. ¿Cómo estás, Shiro? Que el viento les lleve palabras de sabiduría. ¿Eh? Así es, así es. Y por fin ya entonces vamos a entrar al episodio de aniversario, rápidamente antes de comenzar el, el episodio hay que darle gracias a todos ustedes que nos han seguido durante estos dos años haciendo Panama Radio, esta ha sido una gran experiencia donde hemos conocido a personas que nos han echado la mano, ya sea en forma de ser parte de, de, del equipo o invitando, o, o nosotros invitándolos a que graben con nosotros, o dándonos entrevistas, etcétera, etcétera, y por supuesto a nuestras personas que nos mandan los electrónicos y comentarios, eh, ya sean por nuestro YouTube, o por Facebook claramente o por mapacas.com así que... O por ahí también, por el, el Hotmail, eh, o debe ser el el Messenger MSMessenger, así que gracias a todos ustedes por seguirnos y apoyarnos. Oh, y bueno, por Twitter, huh, no... Bueno, para sí. oh, bueno, si sí, por Twitter, vamos a decir por Twitter Para no, para no discriminar, vaya pues, ¿viste Facebook? Ok, tenemos que decirlo mm -hmm. Aunque realmente no sé si tenemos mucha asistencia en, en Twitter que digamos Porque realmente, voy a ser sincero, no, somos medio eh, perezosos cuando se trata de estas cosas de las redes sociales Manteniéndolo en contacto, cosas así, pero vamos a ver si lo podemos expandir en este tercer año Que ojalá sí. continúe bien, entonces, eh, déjeme darles rápido aquí con las noticias de siempre Eh, no sé... Sí, me dicen salir, no lo escucho. ¿Qué, ¿Qué te dije sobre no mencionar eso? Por eso por eso susurré, vamos. Ajá, no, no... O sea. En fin, entonces ya vamos a comenzar con las noticias rápidamente. Así que estas son las noticias. Eh, ¿Cuál es el sonido de las noticias? Eh, se me olvidó darme un Noticias con interfécil. Bueno, sí, ahora yo me acordé. Oye, entonces rápidamente... Eh, no veo muchas noticias porque tenemos que hablar de muchas cosas, así que déjame ponerlo... Lo más corto posible Muy bien, entonces la primera noticia es que Funimation, eh, compañía estadounidense que dobla anime y dolo, licencia, eh, Dijo que por fin, eh, tal vez ustedes ya conocen una pequeña serie llamaba, llamada Durararara Digo, perdón, Durarara Que por fin eh, se ha anunciado que va a ser parte de la línea de Adult Swim norteamericano que es Completamente diferente a Adult Swim eh, hispano, perdón, o latino y se anunció que el 25 de junio va, <coughs> perdón, va a comenzar a entrenar en Adult Swim se dice más o menos a las 12.30 am eh, y sí, pues un anime más, cosa que en Adult Swim hay menos y menos y realmente lo, las únicas series que se muestran ahora mismo en Adult Swim que res, habla de anime, estamos hablando de Bleach, Full Metal Alchemist, bueno, Brotherhood y creo que también el viejo se está mostrando y ahora con dudadadas son pues, otra serie más realmente no sí, teníamos Mínimo Estados Unidos está sacando los animes de acá ya lo que es Latinoamérica ni para qué decirte ya con eso de que Animax de plano cayó uh -huh. Y mira qué bueno que mencionas eso, eh, Sukidema Me mencionarlo Bueno, como muchos de ustedes ya saben tal vez eh, Animax eh, Latinoamérica ya pff, cayó a, a, al pique y cerró Pero, en su lugar, Sony decidió abrir otro canal llamado Sony Spin, donde tienen anime, pero eh, como el Animax reciente, que tenía series norteamericanas y de algún otro país, va a tener esas series, más el anime. Cosa que el anime se va a poner, se rumora que va a estar en un Más o menos el horario ya de noche, ya estamos hablando de las 12 am en adelante. Y por las mañanas, mañanas, básicamente por las tardes no se va a ver casi nada de anime. Lo que, que debería mal. ser el contrario, porque la mayor parte de las personas están, bueno, al menos los que todavía somos estudiantes, o, o los que gustamos simplemente el anime y trabajamos, pues nos va a ser un poquito difícil verlo, porque en la mañana estamos haciendo lo que tenemos que hacer muy afuera de nuestras casas, Y en la noche pues no nos podemos desvelar por lo que tenemos que hacer al día siguiente, entonces no está muy de valorar. Uh -huh. Ciertamente, por, ciertamente, porque ya los que no van a la escuela o la universidad están trabajando. Uh -huh. Y lo que si mal no recuerdo creo yo que la, la situación con, con Animax fue Es que parece que el anime no estaba trayendo mucho dinero, supuestamente, y por eso fue que no, se no, no, sí. eh, y se fue, <risa> se fue dejando poco a poco. Y que y yo creo que hasta si hubieran puesto, ¿qué, qué te digo? En, en, si no hubieran puesto doblaje y hubieran puesto subtítulos, yo creo que eso hubiera sido bueno también, digo yo. Pues yo no veo mucho problema en cuestión de doblaje, sino que no traían casi ningún anime que viera que diera buenas y expectativas. Por ejemplo, ya muy tarde trajeron Bleach. Luego volvieron hasta ya como que casi, casi final, pusieron otra vez Evangelion. O sea, al inicio estaban series que nadie conocía. Entonces, ese fue el problema. No todos conocían Hellsing, eh, Hellgirl, Metal Alchemist. Eh, ¿Qué otro estaba al inicio? Prince of Tennis. Casi nadie los conocía hasta después de verlos en animes. Pues si hubieran traído, no sé, algún anime un poco más pesado en cuestión de popularidad, tal vez hubiera ganado eh, El dinero que se esperaba Es muy bonito, ¿verdad? Lamento decirte que yo creo que el asunto de que se hubieran traído a anime subtitulado no creo que hubiera sido gran diferencia. Después de todo a Locomotion no le ayudó mucho. Ah, bueno, yo no vi Locomotion, desgraciadamente, pero sí escuché que tenían varias series subtituladas. Saber Marinette J y J2X al inicio estaban subtituladas y luego ya fueron mm -hmm. dobladas. Mira, pues... Cy Cyber Team Inaki Havara también estaba subtitulada. Ah, sí, mira. toda la serie, excepto la película, que la película extrañamente sí se dobló. Curiosamente estuvo muy raro eso. Mm, bueno, pues... Bueno, no sabría decirte. Y de hecho, creo que había visto un reportaje al respecto sobre eso, de que parece que el anime no está vendiendo mucho como se esperaba. Y parece que usaron eso como excusa para quitarlo poco a poco de lo que era Animax, que como nosotros sabemos, la razón de Animax era ser un programa completamente solamente sobre anime, donde literalmente todas los, las otras regiones, que sea en Europa y en el resto de Asia, solamente se mostraba eso, anime. Es tanto así que en, en, si mal no recuerdo, creo que fue eh, en el Animax de, donde se, que se muestra en, en la India, en Singapur y en las Filipinas. Estaban mostrando a Keon doblado al inglés. Ahora, el doblaje no sé dónde se hizo pero se, se mostró entonces Realmente no, no sabría decir la razón de por qué Pero bueno, eh, déjenme continuar con las noticias eh, Próxima noticia es que Clamp Dios mío, las mujeres de Clamp eh, Esas mujeres terminan algo y entran en algo Mira lo que pasa Clamp acaba de anunciar que van a terminar Con el manga que estaban trabajando No hace mucho que era eh, Cobato Cobato hasta ahora, si mal no recuerdo Tiene como seis tomos afuera, creo Tal vez me estoy equivocando, disculpen Y, y al parecer ya van a cerrar el, la, la serie Este próximo 10 de julio en la revista de.. ¿Cuál era la revista? Se me olvidó ahora mismo la revista donde sale. Eh.. Alison. No, no recuerdo ahora mismo el nombre de la revista donde sale Cobato Pero el caso es que Cobato va a terminar ahora el 10 de julio. Tal vez con un total de, digo yo, siete, siete tomos. Creo que es más, no recuerdo la verdad. Y ahora mismo se está publicando en Estados Unidos también. Por, por parte de, de la, la editorial Gen Press. Ahora van, si mal no recuerdo, por el tomo o 5 algo así, entonces está más o menos cerca pero, además de terminar con Kobato, anunciaron hace mucho que van a comenzar con un nuevo proyecto llamado eh, Gate 7 o Puerta 7 o Puerta 7 algo así, que es un Shonen que va a comenzar en no, o oh, ya comenzó no recuerdo exactamente bien, pero el caso es que se va a publicar, o oh, ya se anunció que se va a publicar en Estados Unidos por parte de Dark Horse Entertainment Que son las personas que hacen La historieta de Hellboy Y Norma, Norma editorial En España, también dijo que La va a comenzar a publicar en España En, en agosto Si mal no recuerdo, algo así Entonces ya, ya por fin se confirmó que va a venir eh, A occidente Otra, o, otra noticia además es esa Es que, wow Como, como dice, como dice en, Bueno, el La persona que hace el doblaje de Kaiba En la película de Yu-Gi-Oh Cómo han caído los poderosos Pasa que oh, Oso que maravilla que te estés riendo Pasa que alguien se sí entendió ese chiste Bueno, la razón que mencionó esto Es que 4Kicks, justamente 4Kicks Que son las personas que tienen la licencia de Yu-Gi-Oh ¿Qué creen? Van a perder la licencia de Yu-Gi-Oh ¿Por qué? Porque se descubrió <ríe> Porque se ha descubierto Que ellos, eh, la, la gente de 4Kicks Además de ganar dinero por la licencia de Yu-Gi-Oh! en Estados Unidos, en otros países, estaban tomando algo de dinero, poniéndolo bajo la mesa y no diciéndoselo a Japón. Entonces, eh, TV Tokyo y NAS se dieron cuenta de eso y dijeron, ¿sabes qué? No, que no, no, que no queremos saber de ustedes y le vamos a quitar la licencia. Pero ¿qué pasa? Four Kids Bueno, antes bueno, antes de ellos continuar. TV Tokyo y NAS le pusieron una demanda a Four Kids por daños y perjuicios por robarle dinero. ¿Y qué pasa? Four Kids le hizo una contrademanda a TV Tokio diciéndoles, ustedes no, no pueden quitar la licencia porque está aquí en el contrato. ¡Qué desgraciados! 4Kids ahora mismo, compañía que hemos dicho miles de veces, está literalmente caída en el piso y ya básicamente está en bancarrota. De hecho, no hace mucho ya dieron una, una solicitud eh, en el... Creo, no recuerdo cómo se llama el... No recuerdo ahora mismo como se llama la oficina esa de en Estados Unidos eh, una oficina federal donde va se, se va a decir bueno estamos en vacarrota. Bueno, pasa que el juez a cargo de, de el caso les dio una extensión a, a, a Fulkids para decir, bueno, le vamos a dar para dar un ejemplo, le vamos a dar cuatro meses para ver cómo van las cosas y si no van bien, bueno, le caen en bancarrota. Y ahora mismo están en un problema porque aquí eh TV Tokio y NAS quieren quitarle la licencia de Yu-Gi-Oh! porque ya, como muchos de ustedes saben, ya eh, Yu-Gi-Oh! 5 desterminó... ...y están con una nueva serie llamada Yu-Gi-Oh! Se o como se pronuncia. El caso es que TV tenía o tiene eh, el plan de quitarle la licencia a Forkid y dársela a alguien más en Estados Unidos... ...para hacer luego el doblaje, cosa que yo creo que sería lo mejor porque pobre Yu-Gi-Oh! tiene eh, tres eh, temporadas... Bueno. Tal vez la primera temporada no fue tan mala, pero vamos a decir que lo fue. Con un doblaje horrible, en inglés, en español fue más o menos. Pero ahora lo que estamos discutiendo los dedos para que Kids perda la licencia y que te toque que le de la licencia de Yu-Gi-Oh! a un estudio de doblaje que sí pueda trabajar bien con Yu-Gi-Oh! Porque es mío, hay demasiadas... Eh, ¿Cómo decirlo? Demasiadas censuras a la serie sí, De hecho, o sea, en sí la serie Era un poco más oscura, así como que Lo que decía, ¿no? Que, por ejemplo Si te ibas al reino de las sombras, no es de que Ah, pues ahí, nomás Era, un, era una tipo de prisión, no, es que te ibas A morir, o sea, ese era el punto Y acá en, con four kids Dieron a entender que nomás era otra dimensión uh -huh, es que este, eso. Es de, Te mueres O sea, es que te vas a morir Es curioso, pero Forkis que se dan de tan puristas, tan monjas, los niños no pueden ver esto, y andan haciendo esas cochinadas de robar dinero a las espaldas de los creadores, uy, uy, uy. Y más y menos, amigo más y menos. Pero te digo que... Ah. Como vuelvo a recalcar como han caído los poderosos Yacen en el suelo yeah. como un perro que. ¿Cómo fue? ¿Cómo que dices? Sí, ¿cómo que dicen es, que, que yacen en el peso como un perro esperando que lo.. Ah, se me olvidó como que va la. Se, se me olvidó como que va el cosa, pero va. Es algo así no que no va. Se no, no se Exactamente. Ya si ustedes vieron la película, ustedes saben. Ah, bueno, por fin. El caso es que Four Kids se está cayendo, le vamos a quitar la licencia. Vamos a esperar lo que dice el juez. Estamos cruzando los dedos que te veo Tokio en el caso. Y le den la licencia a otro estudio Y muy bien, entonces fueron las noticias Hay otras noticias más, pero la voy a tirar así rápidamente Muchos de ustedes tal vez no lo saben Pero bueno, si no van en Estados Unidos Como yo tal vez, no, nunca, no, no lo van a notar eh, Tokyo Pop eh, Editorial aquí en Estados Unidos Acaba de cerrar sus puertas Por varios problemas eh, Financieros, pero Curiosamente, aún mantiene sus oficinas en Alemania Donde también tiene una editorial Y donde publica muchísimo más Yo diría que Tokiport en Alemania viene siendo el equivalente a Hebrea Argentina Vamos a ponernos así Sí, digo yo Porque lo que pasa es que es, son las únicas, bueno Además de Carlen, Se me olvidó cómo se pronuncia la... la, la bueno, Karlen, Karlen Manga Además de Karlen Manga yo soy la, la única editorial, hasta lo que sé, que publica manga en, en Alemania Entonces yo venía siendo mm. la, la grande además la que Mientras que Kazen venía cayendo así como en una segunda, pero bueno se eh, abren sus puertas, estaban metiendo, metiendo todo y lastimosamente eso pasó. Otra noticia también es que Shueisha anunció su nueva revista llamada Jump X o Kai, creo que se pronuncia, que va a salir salió no hace mucho. También el ex primer ministro Taro Aso es, eh, se ha convertido en el embajador del anime, entonces está en cada... ...lugar que él vaya, a sea internacional o nacional... ...está promocionando el anime... Porque, como, tal vez como, ...algunos de ustedes no saben, pero el señor Aso... ...es un gran fanático del manga... ...y de hecho, él se hizo famoso entre la juventud... ...porque salió una foto de leyendo el manga... ...creo que fue Golgo 13... ...o ese manga larguísimo de Japón... ...que creo que se llama... Esa estación de policía a la puerta de la esquina, algo así se llama, si se traduce, no recuerdo bien, creo que una de esas dos series La estuve leyendo, salió esa foto y él se hizo bastante popular y de hecho se fue una de las Porque él se convirtió en primer ministro porque ganó el voto joven Además de eso también, eh, los productores de, de Naruto han hecho una, un, un trato con los eh, tigres de Yokiteru, creo que se llama, no recuerdo bien Bueno, pasa que las personas que vayan a uno de los... Eh, esto de, de baseball, por cierto. La, un, las personas que vayan al juego de los Tigres de Yukiteru con otro equipo japonés, disculpen que no recuerdo bien el nombre, van a tener eh, un ticket, creo que si mal no recuerdo, para la película de Naruto, la película número 5. Además de eso le van a dar eh, figuritas promocionales entre esas va a haber unas, unos llaveritos esos de celulares que se pueden usar los japoneses en forma de Naruto que te van a dar a, eh, básicamente ese es exclusivo solamente de, de ahí entonces no lo van a encontrar en ningún otro lugar menos que vayan al juego este entonces si van a estar en Japón ojalá que algunos de nuestros oyentes estén en Japón puedan ir y conseguirlos y ahí luego no cuentan como estuvo la cosa también para finalizar en las noticias antes de entrar a las ventas del, del manga Dios mío eh, no sé si no no dame a ver no no mencionamos pero pasa que ya el manga alter, alternativo creo que será la palabra de Saint Seiya, que es el de que ambas terminó no hace mucho con 25 tomos bueno eh, además de, bueno realmente la franquicia regresó ya con la, la saga y todavía continúa se terminó este manga, pero olvídense eso va a comenzar al, ya de nuevo va a comenzar el episodio G, que estuvo parado por varios meses, pero además de eso Ya se confirmó una nueva película de Los Caballeros Zodíacos, que va a estar en CG, entonces me imagino que va a ser horrible, pero estoy cruzando los dedos para que no lo sea. Además de eso también se confirmó un musical, así como escucha un musical de Los Caballeros Zodiaco ¡Ay, Dios mío! ¡No! <risa> <Y> además... <risa> que ¡Hay que hacer una broma! <risa> ¡Ey, no! ¡No! ¡No! ¡Chiro! Tú tomas es que vamos, o... ¡Chiro! O... ¡Silencio! ¡Déjame explicarte! Cuando tú tomas en consideración que se han hecho musicales de Doraemon y Sailor Moon, por favor, créeme que el cabello de Aku no va a ser nada, créeme, créeme. ¿Tienes que amor se lo imagina? Soy estrella, derrotaré al par, solvente a todos. No, no creo pero, que lleguen a esos extremos, pero Bueno, eh. pero primeramente tiene que ser el japonés. Es otra cosa. Y además... O, bueno, no, no, o no, ¿qué? Pero creo que entiende <risa> <un punto, risa> sí. pero, en pero creo que entiende mi punto, ¿no? Sí, vaya, pues va a estar... Bastante... Es algo muy fuera de lo... Vaya, en cuestión... Para un anime como sencillo, o sea, entre ellos, la verdad, yo no... O sea, está bien una serie show, o la veo más para así... Cosas como esto, pero no una shonen, la verdad sí se me hace muy extraño. Bueno no extraño tanto no es porque hacen hace musicales de, de la serie Sintos de los Power Rangers. Te digo que es más normal también, pero o sea o sea no no no visualizo así hace enseñas simplemente no yo, puedo. Yo yo tampoco, la verdad, pero quién, quién sabe, vamos a ver cómo se cómo se hace. Pero además de eso, perdón. O sea, pero... se imaginan, se imaginan como un Halloween. O sea, simplemente. tiene sentido. A me encantaría, no, de hecho, ¿sabes qué? Me encantaría ver un musical con la canción de los guardianes del universo. Me encantaría ver eso. Pero en forma de sinfonía, así como con con con con una orquesta. Me encantaría no, ver no, eso. es que vamos, eso sí tendría sentido porque la misma orquesta filarmónica de Japón ha tocado en conciertos multitudinarios canciones de videojuegos como Mario, Sonic. Uh -huh. Y bueno, y toma también en consideración el que pasó ahora mismo de, de la leyenda de Zelda, que, que no sé digo, no sé si viste la conferencia, escuchaste, sí. pero hubo una orquesta Sí, sí. En, en, en el E3 de Zelda. Uh, Zelda. En el E3 para celebrar los 20 años de Zelda, una orquesta filarmónica estaba tocando los temas de Zelda mientras mostraban un video conmemorativo. exactamente, exactamente, así mismo es. Además, eso de musical y de la película también van a hacer un videojuego en línea, un MM0, o sea, un MM0, perdón, un MM0, perdón. MMORPG. Exactamente, creo yo, no sé, yo sé que es un MMO, eso no lo sé, que se va a poner... En, en línea en China primero y luego en Japón Y luego si es que se hace famoso en China primero y luego en Japón Se va a poner en, en otros países Pero bueno, eso aún no se, se confirma exactamente cuándo va a comenzar muy bien Espera, de China? Sí, China Qué raro Yo que sepa la pionera de los juegos eh, en línea es Corea Qué raro que no sea Corea primero uh -huh. Sí, eso fue lo que yo pensé uh -huh. al principio también Yo dije lo mismo o sea, uh -huh. Y bueno, entonces ya eso fue Ahora, déjame entrarle a mi parte favorita, que son las ventas de mangas. Estos son del de 30 de mayo al 5 de junio. Y estas son las cosas. Muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿cómo se empezamos. Del eh, puesto número 10 al... 10 al 1. Es, gracias, Suki. Okay. En el puesto número 10 está el tomo 20 de Claymore, por fin, que está moviéndose. Por Norihigo, Yagi. Gran historia, por favor, si es posible, lean, eh, lean el manga, es muy bueno. Y sí, Pero les recomiendo que vean la serie y luego manga Sería muy bueno. En el puesto número 9 está el Tomo 6 de I Am a Hero, no la conozco, de Kengo Hanasawa. Luego está, oh, justamente. En el puesto número 8 está el Tomo 1 de Gate 7, The Clamp que estoy comenzando sobre ese. Ahora mismo está por un total de 93.210 copias vendidas. Super. En el puesto número 7 está Tome Hane. Susurikoko Shodobu el tomo 7, de Kazutoshi Kawai. Wow, qué apellido de eso. En el tomo 6 está el tomo 24 de Steel Ball Run, que es Jojo's Great Adventure, o se le de Por Nirohiko Arakai. Luego está en el puesto número 5, el tomo 3 de Madoka Magica. En el puesto número 4 está el tomo 22 de The Green Man de Katsurahino. En el puesto número 3 está el tomo 13 de Pakuman. ...que está bastante bien el ...en el puesto número 2 está... ...el tomo 50 de Bleach... ...que este se llama The Six Fallbringers... ...que por fin comienza la nueva saga de los Fallbrings... Okay. ...que es una porquería... ...dándole de nuevo los poderes a Ishigo... ...y continúa la serie... ...la que, spoilers, ¿no? ...digo... Exactamente, que, ...bueno, que no importa... ...ahí lo voy a dar... Los, todos <risas> ...no se preocupen... ...no se están peleando de nada... ...es una vil excusa... ...para darle sus poderes de nuevo a Ishigo... ...y luego continuar con la serie dándole más dinero a Choicha, y así mismo dándole más dinero a Titekubo, eso es todo. Y en el puesto <risa> número uno está el topo WOW, bastante rápido por cierto. Toma 57 de Naruto, de Masaki, Masashi Kishimoto, que yo creo que es el nuevo Akira Toriyama. Que ahora mismo está vendiendo, hasta ahora, medio, medio millón de copias. 538.406, para ser más exactos. Y yo está a 420 gems. No... no creo que sería correcto llamar a Masashi Kishimoto el nuevo Akira Toriyama, porque... Al menos Akira Toriyama con Dragon Ball por dar un ejemplo. Lo mantuvo como lo que es desde el principio hasta el final. Y no pretendía que su serie fuera algo más. Mientras que Naruto no puede darse el privilegio de decir lo mismo. Oh, para no sé. Uy, golpe bajo para los fans de Naruto. Right. No, de... Los 50 fans. <risa> eso fue referencia algo que no quieren enforer. Eh, ¿no, justamente ¿verdad? por eso me lo dije. <risa> Ay Dios mío, no Justamente las fans. No puedo creer que hayas hecho esa clase de referencia. Pero en fin. Eh, no es por nada fan de Naruto, pero tiene que admitir que la serie se ha la serie de Naruto como tal se ha desvirtuado excesivamente demasiado desde que empezó, ¿no les parece? Mm -hmm. sí. No, pero yo creo que Naruto, digo, si es que no le sacan una estupidez como a Bleach, va a terminarse ahora. Casi. Yo espero ya, o sea, lo que yo espero es que simplemente se mueran Naruto, Sasuke y Sakura. ¡Ya! Que se maten entre ellos dos, así. Por favor, yo digo que así van a terminar, no creo que terminen con un... Y vivieron felices para siempre, la verdad. Bueno, yo lo veo ah. difícil que a Naruto no lo hagan el el, el quinto, ¿verdad? ¿El ¿Quinto Hokage? Igual y si lo hacen, pero no creo que viva o para contarlo. Con dicho. No, ya ya verán, yo... ya verán cómo le hacen. El caso es que... no El caso es que... Naruto es esa clase de 6 que se presta demasiado a sacar cosas como Y por el poder mágico del amor y la amistad, todos revivieron, vencieron a los malos y vivieron felices para siempre Odio cuando sucede eso. odio cuando sustentemente por todo el amor se reviven todos ¿Por qué siempre tiene que ser el amor? El amor no revive todas las cosas O sea, por el poder es... mágico del amor y la amistad poder resolverlo sí, todo Eso no se acordaba. El, el amor revivió al al al, al homosexual de Toxidomask. Oh, espérate, espérate, espérate, ¿qué fue? ¿Qué te digo que hace? ¿Qué te digo que el es homosexual? Oh. No, no, no Espérate, espérate, espérate Yo lo veo muy difícil que él sea homosexual Un tipo Será con ese hetero, sombrero Será que es distinto para... Espérate, espérate, espérate Un Sería tipo con fe... ese sombrero y, es, y esa flor Tirándoselo en una tipa Yo dudo que sea homosexual o sea, Afeminado, tal vez, pero homosexual sí, digo, No. hetero, mínimo es hetero Exacto. Puede que sea Había... metrosexual Eso sí te lo puedo Había decir Había 20 mujeres alrededor de él Y solo se quedó con una sola Y supuestamente tuvo una hija de la seriedad Para mí, ella lo tuvo con el otro y él nunca llegó nada. Bueno, yo no, decir, no sé decir. No sí, sí, con Andrew. Eh, pero si Andrew no tenía yo otra novia, ni me acuerdo. Ay, sí, pero por o oh, con Alex, ¿por qué Rini tenía otro? Ay, trato? no creo que Serena sea tan bendita entonces. Supuestamente uh. Serena no se casó virgen. Pero, en sí, fin, entonces... si no no indagué mucho en eso Ok, entonces ya déjame Continuarle, déjame ya terminarle con esto Pasa que ya sé Déjame ver dónde encuentro okay, sí. Eh, además de decirle Las eh, ventas de manga eh, En esta ocasión También tengo eh, una, Un listado De la, los mangas que mejor han vendido En la mitad del año Supuestamente la mitad del año Comenzando del 22 de noviembre Al 22 de mayo. Es decir, desde 2010 hasta el 2012. Entonces, uh -huh. la mitad. Entonces escuchen bien. En el puesto número 10 está Torico. Que ha vendido 1.838. Uh, uh, sí, 1.836.000 copias. En el número 9 está Bleach. Que ha vendido 1.980.234 copias. En el puesto número 8 está Gintama. Que ha vendido 2.332.530. Y un copias. En el puesto número 7 Está Kimi Todoke 2.421.162 copias Bakuman En el puesto número 6 Que ha vendido 2.471.468 copias En el puesto número 5 Está Fairy Tail Que ha vendido 2.401.768 copias En el puesto número 4 Está Shingeki no Kyojin Que no sé cuál es Que ha vendido 2.613.851 copias en el puesto número 3 está Naruto... Que ha vendido 3.035.593 copias... En el puesto número 2... Sorpresivamente por cierto... Gans Ha vendido 3.110.842 copias... Y en el puesto número 10... Por favor... Miren la gran diferencia... Es, es One Piece... Que ha vendido 23.630.000 copias... Es decir que entre... <ríe> entre Gans Y One Piece... Hay... Según mis cálculos... 23 eh, perdón 20 millones 266 mil 913 copias de diferencia en la mitad del año hay 20 literalmente 21 millones de 21 21 millones de copias de diferencia entre Gans y One Piece y Gans está en segundo lugar 3 millones eso es increíble es que Dios mío o sea one piece es el manga más popular de Japón Nada, es... se le... Nada, ni siquiera se le acerca un poquito a lo que es la bestia de One Piece en Japón Ahora, eso es por serie, ahora por volumen Te voy a dar los lo, lo, lo, lo, lo top 5, los número 5 En el puesto número 5 está Fullmetal Alchemist Con 1.113.444 copias Es el tomo número 27 que es el último y por eso se, se entiende En el puesto número 4 está el tomo 13 de Kimi Todoke Con 1.120.171 copias en puesto número 3 está el tomo 54 de Naruto con 1.178.643 copias En el puesto número 2 está el tomo 62 de One Piece con 2.698.663 copias Entonces en el puesto número 1 es One Piece el tomo 61, es decir que los, los dos puestos número 2 son One Piece Y el puesto número uno que es el puesto 61, perdón, bueno, el tomo número 61, ha venido 3.133.092 copias. Es decir que. ¡Wow! One piece se viene como pan caliente. Eso es increíble. Sí, no, no, One Piece es sin duda el anime que manga más popular de Japón. Uh -huh. Y ya con eso déjame dejarlo aquí porque es demasiado. Pero sí, uh -huh. otra cosa tengo que decirle antes de, de, de, de terminar, antes de que se me olvidó. Por lo que le acabo de decir, está más que obvio que el mangaka o el mangaka que hace mayor... Eh, que, que gana más ahora mismo es Ishiro Oda. Eshiro Oda gana ahora mismo un equivalente a 500.9 millones de dólares. Ahora, hasta ahora mismo hasta ahora es el mangaka en la historia que ha ganado más dinero. Es decir, que él se puede retirar. Y tener aún dinero, sin trabajar Eso es increíble hicieron Oda, por si acaso, ese el mangaka que hace One Piece Aunque creo que la mayoría ya lo sabe Ah, sí Es decir, Oye. tiene... El... Ah, sí, ¿tiene el... No, no, continúa continúa no, no, no, lo que estoy tratando de, de, de, Lo que estoy tratando de llegar es Que ese tipo Gana dinero, no, no solamente por Tomo Sino por lo que Por la franquicia de One Piece Él gana dinero Es increíble El tipo puede retirarse ahora mismo sin sin nada Puede retirarse sin no trabajar y tener todo ese dinero para hacer Y gana aún todavía porque él es el creador entonces él, Además de que la editorial tiene los derechos, obviamente, y la editorial hace lo que quiera Pero él aún así gana dinero por eso Para el 2013 se va a dar una película de Cobra Y se va a llamar Cobra, el pirata espacial Sí, será una película hollywoodense, live action, Estados Unidos, bla bla bla Pero, a pesar de todo... Sí, creo que va a ser bien mala, porque después de todo el director no me convence mucho. El director es Alexandre Aja. No sé si lo conocerán. No, no sé. Bueno, eh, no me sorprende que no lo conozcan. Después de todo, las únicas películas por las cuales se le conoce son Mirrors y Piranha 3D. <risa> ¡Oh, ese tipo! Ah, es medio pobre. Ah. Sí, o sea, eh, tienen películas como Over the Rainbow. Furia, Hot Tension, las colinas tienen ojos, eh, P2, Mirrors y piraña 3D. Bueno, eh, bueno, acabas de decir pira pirañas 3D, así que ahí con eso no me convence. Mm -hmm. Bueno, ya ve, pero bueno, esperemos que no la arruine demasiado. Oh, ojalá que no, porque Cora me encantaba cuando era chica. Me encantaba y había escuchado rumores sobre la película, pero no sabía que estaba confirmado ya. Qué bueno. ¿Sí? Ojalá, para, para, que no la... para el 2013. Bueno, otra noticia más. Eh, para el 2012 va a volver un reboot. ¿Cuál sería el término en español correcto para reboot? lanzamiento. Eh... Sí, vamos a hacer sí, lanzamiento. Sí. Vamos a hacerlo, sí. Para el 2012 viene el relanzamiento de una de las Caricaturas favoritas de todos los tiempos en todo América. Y estoy hablando nada más y nada menos que de los picapiedras. Wow, y, uh -huh. y de Cristo! Y de moda de El caso es que. Una cosa <risa> que <risa> <se hizo risa> así. Eh, entonces, esta nueva caricatura de los picapiedras vendrá de mando de Seth Farling para los que no lo conocen no les suena el nombre, es el mismo productor que nos trajo caricaturas como Family Guy, Padre de Familia, An eh, American's Dad o, o Un Padre Americano y The Cleveland Show, The Show de Cleveland. La verdad tengo mis dudas ya que lo único que ha hecho son caricaturas para adultos y solo espero que una caricatura tan querida como los Picapiedras no le dé la misma temática y tono para adultos. O lo mismo que hicieron con la porquería de los pica piedras 2 en las vegas ay oh, oh, por dios qué horrible Justamente. la verdad eso sería mejor que darle una temática para adultos porque sería desvirtuar mucho lo que es la caricatura original y al ser un clásico que mucha gente adora solo espero que no sea un total incompetente con para haciendo esta nueva caricatura de los pica piedras ahí te escucho ay, bueno esperamos que ustedes salga bien con los caballeros y cobra, porque son, ah, fran son franquicias viejas que gu gustan, y aún gustan, y que si se las dañan, wow, ahí se nos devorona toda nuestra infancia, ahí, ¿Sí, sí, frente a nosotros así ahí, así como, como lo que pasó con los pitufos. Hombre, no he visto los pitufos y no pienso verla ¿Es cierto que va a salir la película de Josefa la ballena? ¿Chan? Oh, oh, man, eso. Este, no sé He <risa> es, es es escuchado rumores Pero no quisiera ver En el cine una ballena gigante Volando por el cielo Porque ya me parece horrible el dibujo Pero a menos que menos si la hacen de verdad y Si alguno de nuestro público sabe Que responda por favor mm -hmm, exactamente. Por favor Respondan por Twitter si, no. <risa> si es cierto o no es cierto Ay, es Y bueno eh... Esas son las únicas noticias que yo tengo que dar Super, perfecto Y muy bien, esas fueron las noticias de Interfree y de Chiro las noticias de Chiro! Interf <risa> muy bien, entonces ya Ahí no, me, puse no el me puse de segunda persona, así que no puede asesinar Bien, entonces... Eh... Yo no, wow, mío, esas noticias ya duraron, por cierto Bueno, entonces ya vamos a comenzarle eh... Vamos a ver qué vamos a hablar ahora Oh, sí Entonces eh, dijimos que vamos a comenzar sobre el tema de doblaje. Entonces sí, ahí vamos a hablar sobre el, el tema. Entonces, eh, Suki, tú que eres una experta en eso, ¿qué tal si nos hablas al ah. respecto? Ahora Suki bueno. tú. Su. Introduce, en el tema. Exactamente. Tú introducen. Bueno, no no soy una experta, pero pues sí sí me gusta el tema, verdad. Entonces bueno, vámonos. Bueno, lo primero es que quiero que entiendan varios, los que no saben que, qué es el doblaje o de dónde se originó. Bueno, el doblaje es el proceso de postproducción de grabar y sustituir voces en un centro de productos cinematográficos o de televisión, luego de su producción y estreno original. El término generalmente es para referir, ah, referir a la sustitución de los diálogos dichos por los actores en un idioma original, digamos aquí en temas, o sea, en anime, el japonés, eh, para, poner, para poner otros diálogos idénticos en otro idioma, en nuestro caso, el español. El doblaje también se describe como el proceso de regrabación de líneas de diálogo habladas por un actor durante la producción original y que debe ser sustituida para mejorar la calidad de audio o reflejar los cambios de diálogo. La música también se... La música también es doblada en una película luego de, su, de que su edición sea completado. Filmes, videos y a veces videojuegos son doblados en el idioma local para el mercado extranjero. El doblaje es común en películas estrenadas en cine, series de televisión, dibujos animados y animes según dado su distribución en el extranjero. Eso es lo que más o menos en sí es, en, así en resumen, lo que es el doblaje. Pero así así sencillo y en eh, palabras breves. Es la sustitución de. O sea, te traen un anime y nada más doblas o pones las voces en español para que pueda salir en la televisión sin necesidad de andar leyendo el bendito subtítulo Muy entendido, perfecto. El caso okay. es que uno puede tener de si a veces hay polémicas con los doblajes o a veces no saben muy bien cómo deberían, porque simplemente hay veces de cuando, indudablemente cuando traduces de un idioma a otro parte de el diálogo de lo que quería decirse en ese momento se pierde y eso es inevitable y creo que interfi puede hablar por mí en este aspecto uh -huh. sí, claro, porque el problema con el doblaje dependiendo del país, por supuesto bueno, no, pero no del país, del idioma es de que eh, usted, las personas tienen que entender que cuando se dobla algo en el, en el caso de, del doblaje del japonés al español lo que hace el estudio en Japón es enviar un guion o un libreto traducido generalmente al inglés, se los envían a, vamos a vamos a decir, a un, eh, un estudio en México, vamos a decir, por ejemplo se lo mandan al estudio en México está en inglés, alguien lo traduce del inglés al español y luego se los dan a, a los actores, los actores luego eh... Bueno, traduce la Bueno, es, bueno gracias, traduce y adapta Porque una cosa es traducirlo Y decirlo literalmente como se traduce Pero hay que adaptarlo Una para eh, los movimientos de, de los labios El Lipsic no lo, lo que dicen el Lipsic, gracias Y también, además de, de eso Es que se tenga sentido, obviamente Entonces ya luego de ahí Se los dan a los eh, actores Los actores graban y luego Ya se los dan al estudio El estudio trabaja con eso Y ya tienen el episodio que luego Al final caen sus batallas de televisión. Entonces, eh, a veces, y de hecho esto lo escuché del de señor, eh, con, como, con el señor Shaka me dijo... Es, es mío, me olvidé Oh, Benjamín, sí, perdón, disculpa Benjamín Benjamin. Sí, Benjamín ¿No? Rivera ah, Sí, perdón, disculpa Benjamín sí. Benjamín está escuchando esto y sabe que yo me olvidé del nombre de él, Vamos a tener Se mal. va a matar sí, No, Benjamín, no, disculpa No, disculpa Benjamín Muchas gracias, que usted ha sido hasta ahora El único ator de doblaje que ha tenido los pantalones para salir en este programa Así que se lo agradezco mucho Pero bueno Y justamente, exactamente Y como Benjamín me dijo una vez que hay veces... Que el libreto a veces lo mandan justamente de, de, de japonés, se lo envían al, al estudio de México y hay que buscar un japonés que, se, que sepa español para que lo pueda traducir. Entonces, eh, también es posible que pase eso. Eh, pero otra cosa con el doblaje es que el doblaje ha evolucionado bastante desde sus principios. Especialmente el doblaje en español. Una cosa con el doblaje en español fue que comenzó realmente en California. Y a, eh, si mal no se, recuerdo, se le conoce es el doblaje en Oh, gracias, eso no me lo sabía, bueno, vamos a decir, eso. sí, que se conoce como el doblaje, gracias Suki, no me sabía ese detalle, uh -huh. y pasaba, lo, eso pasaba más que nada con las películas, las películas eh, tenían eh, una, una sola pista que estaba en inglés, y luego, eh, se buscaban actores, eh, generalmente que eran actores de verdad, actores, en pues, su mayoría, eh, bueno, en ese tiempo obviamente eran mexicanos, se llevaban al estudio en California, se hacía el doblaje y luego, se pues, pasaba a las batallas, eh, mexicanas y luego al resto de Latinoamérica entonces como, eh, como mencioné ha evolucionado bastante de ese, de ese tiempo hasta lo que es Aroban, en los inicios del doblaje debió, eh, debido a que el material con el que se trabajaba para las mezclas era fotográfico y no digital como hoy es eh, el método utilizado era realizar grabaciones de varias páginas de texto que debían ser movilizadas previamente, entonces Para ello, las escenas tenían que ser ensayadas antes de ser grabadas... Tanto para lograr una buena sincronización de los movimientos labiales de los actores originales... Como para mimetizar la interpretación de los mismos. Entonces, así... doblajes míticos, como el de... Que lo que... Por ejemplo, el... ¿Cómo se llama la sereta? Lo que el viento se llevó... Llevaba muchas semanas de trabajo. O sea, por cierto, que es bastante interesante y popular. Entonces, con el paso de los años, esa técnica fue siendo desterrada... Por el actual sistema de doblaje O ritmos, en el cual el diálogo Queda segmentado en varios fragmentos O takes, como se le dice Que los actores graban leyendo De un atril De haber memorizado el ritmo Especialmente las pausas del diálogo original o sea, Esta nueva técnica Agiliza, uno, el, el proceso del doblaje Aunque también Aunque eh, También hay quien opina Que esta mecanización comillas, del proceso Ha restado calidad artística al mismo entonces ahora mismo como dicen muchas personas eh, muchos son doblajeros como se le dicen pero muy pocos son actores de doblaje muchas personas muchas personas que pueden hacer doblaje porque imagino que cualquiera puede hacer doblaje lo que pasa es que hay como cualquier cosa en la vida hay técnica entonces hay, es, es un arte para Exactamente. ponerlo es un arte y lo principal para el, lo que es el doblaje español hay que practicar mucho lo que es el castellano neutro o el espateñón neutro. Exactamente. Y no se, ay, disculpa, y no se confundan en con cuestión de que no es acento, no hay acento, no. Es un español sin modismos. O sea, Exacto. que se entienda en todo, el, pongámoslo aquí, Latinoamérica, que se entienda en Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y México, donde sea. O sea, no poner como neta, chido, eso obviamente es un modismo. Entonces, otras países no van a entender qué es ese. Entonces, el español neutro es solamente no hablar con modismos. No que no tengas acento porque el acento todo el mundo lo tiene y no se puede quitar. Eso es imposible. Uh -huh. Y de hecho... Bueno, es... no imposible, pero muy, muy difícil. Uh -huh. Bueno, también eso. Pero te sorprendería saber Shukri, que, que aunque tuviera modismos eh, mexicanos, si es que se hace en, en, en México, créeme que en Latinoamérica de todos modos lo van a entender. Bueno, ah, no, sí, claro, es, es, pero no, hay, puedes... No, no puedes decir que todo el mundo lo va a entender. Bueno, si eres Después, una persona que ve novelas como yo te creo que sí La mayoría La mayoría de los doblajes De Latinoamérica, de lo que son Series, de, de películas Y de todo, casi todos los doblajes Vienen de México, casi mm -hmm. todos, no todos Sí, porque también Chile y este Venezuela, Argentina y Colombia La verdad no, estoy, no sé muy bien Pero eh, Chile y Venezuela le hacen mucha pelea En cuestión a eso a México porque ya en empiezan... Venezuela, ajá Venezuela, ya le empiezas a ver bastantes productos eh, con doblaje venezolano, eh, ejemplo perfecto es Animas, o sea todos los animes venían con doblaje venezolano y no digo que sea malo solo que era bastante, No sé. Mm. a lo mucho Ay. era Bleach, Evangelion, al inicio era Shinchan. Chan, eh, qué otro venía, Death con Note, Death Note venía con doblaje mexicano, a lo mucho, ah, eh, Blood Floss Esos cinco venían con doblaje mexicano. Lo demás, hola Venezuela. Y, Ay, no, y, y dato curioso para muchos que no sabían, que, que bueno, pues, tú me lo dijiste, que el doblaje de Samurai X o Ronin Kenshin era colombiano, creo que fue. Sí, de hecho, el doblaje. Ese es, ese es el anime que más representa a lo que es Colombia. El doblaje de Ronin Kenshin o Samurai X, como a lo mejor lo conozcan, es de Colombia y la verdad. Es de los mejores doblajes que tienen, Kaleido Edo Star también está en Colombia, eh, en, en con doblaje colombiano, pero no, a mi eh, punto de vista no me gustó. ¿Recuerdas eh, eso Interview? Eh, cuál? cuando empezó el episodio en que hablamos de que Cal Edo Star era de doblaje colombiano y tú no te lo caías igual que el Kenshin. Oh, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, recuerdo. Sí, ah. justamente por eso fue que lo mencioné. El, el de el de Rune Kenshin. Entonces luego también estaba el de... El de Mira, los justicieros, de Slayers es el que te iba a decir ahorita Que todo el mundo creía al inicio Porque pues obviamente no sabían que había otros países Con industrias de doblaje Todo el mundo creía Que era mexicano Pero luego salió o Surprise, es de Venezuela es Con todo el respeto y no sin en Aparte ofender a los amantes del doblaje venezolano Es el mejor doblaje que tiene O sea, sinceramente Um, o sea, um, no, sé, no, no me gusta mucho que luego digan, ay, es que eh, yo creía que era en México porque es muy bueno. Eso no me gusta que lo digan, no? o sea, independientemente de, de que si México tiene algunos mejores doblajes o si Venezuela no, no sé, como sea. Pero, o sea, tenía tan buen doblaje que pues si decías, ah, pues yo conozco, el único lugar donde hace un doblaje es México. Entonces por eso se llegaban a confundir, pero sí, la verdad sí. Ese es el mejor doblaje que tiene Venezuela A mi parecer, a mi gusto Es el que más me ha gustado Ya si tienen otros lugares Ya es cuestión de ustedes, ¿verdad? Mm -hmm. Pero sí llegó con una polémica así De que no, que es de México, no, que es de Venezuela Y ya hasta que salieron ya bien Los nombres de los actores Este, J.D. Barbosa, por ejemplo, creo Es la que hacía Reina Inver Inverse Entonces como que Ah, no, pues esta chava no es de México Entonces sí, sí es de Venezuela Entonces, eh, bueno, mientras estamos hablando sobre esto de, de series y cosas así, eh, tenemos también que mencionar sobre el cosa este de Hispanoamérica y España, porque ese es realmente el, el, el exactamente el, el tema polémico que la gente gusta hablar. Y nosotros no hemos visto muchas veces en internet la pelea. Ajá, sí, sí quiero. Eh, menciono eh, la, o sea, la ley española que dice que la ley Española que dice que no puede haber nada sin estar ¿Sí, doblado en español? Oh, sí, bueno, justamente iba a entrar a eso. Pero ¿Para introducir hablar... al tema? Sí, sí, fin, sí, háblalo tú, sí, porque de todos modos lo iba a mencionar. Habla, sí. Tal vez los, eh, los oyentes españoles lo sepan, tal vez no todos, pero tal vez eh, en Latinoamérica dudo que alguien lo sepa, o tal vez muy poco lo sepan, pero... Existe una legislación española, ley española No sé cómo se llama, ni cuál, qué número de leyes, ni la Constitución, ni nada de lo que parece Pero sí sé que hay una eh, ley que dice de que en España no puede salir ningún producto de entretenimiento audiovisual a la venta Si no tiene alguna alternativa doblada al español Es decir, si no tiene doblaje al español, esa no sería película, videojuego, serie de televisión Eh, lo que sea, no puede salir a la venta en España. Sí, está un poco así de que después pues, por, por eso ven más anime, más películas dobladas, por, es por el simple hecho de esa ley. Acá en Latinoamérica puede salir una película en inglés con subtítulos y no, en el el caso, caso, sin doblaje. El, el caso es que, que eso me parece muy mal. Según tengo entendido. No sé si lo, algún lector español está escuchando esto y me pueda de, me refutar esto. Si alguno cree que estoy equivocado puede, puede decírmelo sin, sin, sin ninguna molestia ni nada de eso. Pero tengo entendido que esta ley era supuestamente para evitar la influencia o la invasión de culturas extranjeras a España, ¿no era? Si algún lector español me está viendo y estoy equivocado, por favor que me corrija yo francamente no sabía si, si esa era la razón pero quién sabe es posible y ojalá que alguien en España esté escuchando esto para que nos corrija Exacto. y bueno y el caso es que esto me parece muy muy mal bueno a mí parecer me parece muy mal porque a mí me parece que algunos series dobles o sea algunas series Películas o videojuegos no deberían estar doblados y como mucho deberían venir subtitulados porque hay ciertas cosas que no quedarían bien traducidas o que no se podrían entender correctamente si están puramente dobladas y no subtituladas. No sé, digo yo. Sí, tienes razón. Exactamente sí. Porque... Bueno, de... disculpa por interrumpirte otra vez, interfirir. <risa> no Pero problema. Está... La vez. Pero es que hay veces que, por ejemplo, cuando uno escucha algo en japonés o en inglés, por dar unos ejemplos... A veces hay cosas que no tienen una traducción muy literal... Y a veces hay chistes que uno no puede entender a menos de que sea un nativo de esas regiones, por ejemplo... Uh -huh. Por ejemplo, ¿Alguien aquí ha visto la serie de Asumanga Dayo? Eh, sí, yo la he visto. ¿No ves eh, Interfi en ese caso que, por ejemplo, en Asumanga yo hacen una excesiva referencia a chistes propios japoneses o sea que tan solo se pueden entender si eres japonés o entiendes japonés uh -huh, justamente sí exactamente porque mira por ejemplo con el personaje este de, de osaka o osaka como se pronuncia que la chica uno ella no se llamaba osaka pero todos le decían que era eh, que le, le llamaban osaka porque ella era osaka es como por ejemplo que Vamos a decir, bueno, la mayoría de nuestros oyentes son mexicanos Así que voy a usar un ejemplo mexicano Vamos a decir que, por ejemplo Que un chico, vamos a decir, de, de Ciudad de México Se mude a Monterrey Y todos le digan Ciudad de México O tengan un nombre O bueno, que todos digan Chilango Vamos a ponerlo así ¡Oh, mira que Chilango! Vamos a decirlo, por ejemplo Entonces es básicamente lo mismo con Osaka Entonces, eh, le voy a decir lo que pasó con ella Entonces espera un momento, Chiro. eh Pasó que Si mal recuerdo... Bueno, al principio cuando introducen al personaje, ella viene y se presenta a la clase y dice... Oh, mi nombre es... realmente no me Ayumo Kasuga. Ayumo ah, Kasuga. Ayumo, ok, gracias. Ayumo Kasuga. Se llama así. No, que por cierto, yo no me colaba porque todos le dicen Osaka. Entonces hasta, hasta yo. Entonces... Eh, es, que, oh no, entonces tú eres de Osaka, dije sí, soy de Osaka, de que, ah, entonces ustedes hacen XXX porque lo que pasa lo que pasa es que al parecer yo no sabía eso, las personas de Osaka vienen con varios estereotipos, entonces que vienen y que, que de casas bien grandes, que son, eh, que son eh Que son gente bien loca, excéntrica Y que son muy chillones Y extravagantes y todo eso Exactamente, entonces es, es, hasta eso, además de eso Cuando ella se presentó a la clase, la profesora le habló a ella en el dialecto de Osaka. Porque en Osaka hablan un dialecto que se llama el dialecto Kansai. Que es completamente diferente al japonés normal. No sé si se entiende de igual manera, no sabría decirlo, pero al parecer habla con un dialecto diferente. Y el, sí, sigue, sigue. No, entonces no, lo que va a decir, Shiro es como, igual como tú dices, son chistes extremadamente japoneses que al traducirse... se Se pierde, se pierde sentido porque la persona no sabe de qué estás hablando. Exacto, se pierde sentido la gracia. Y yo creo que series como A Sumangada y Yo, como estoy dando un ejemplo, no quedarían bien de ninguna manera dobladas. Subtituladas sí, pero dobladas no. Y eso es una lástima, ya que series como A Sumangada y Yo son series, eh, una serie extremadamente buena, se recomienda a todo el mundo. Porque no es una serie que recurre a humor barato, como es el humor asqueroso, o el humor con palabrotas, o el humor obsceno o adulto Sino que es un humor más bien INGENIOSO e ¿eh? interdisable de lo que hablo, es un humor INGENIOSO que te hace reír Sin hacer eh, uso de trucos sucios o baratos, o mm, sí. humor obsceno Estoy de acuerdo es, un... pues, es humor INGENIOSO Sí, sí, sí, te entiendo Y sí, estaría completamente de acuerdo Y bueno, entonces, regresando a lo que estábamos hablando sobre Hispanoamérica y España, eh, voy a leer un corto aquí de un artículo que, que conseguí. Y va más o menos así. Dice, en España el doblaje está más analizado desde el eh, 1932, cuando la Segunda República decidió introducir en Madrid y en Barcelona. En Barcelona, perdón. Entonces dice, el doblaje, tras la Guerra Civil Española, se vio reforzado por la normativa promulgada por el, eh, el gobierno de Francisco Franco en 1941, a su vez basada en la Ley de Defensa del idioma de, de Mussolini en, en Italia. Esa ley adoptada en Italia, Alemania, Francia y España tenía dos fines políticos, el nacionalismo a través de la identidad lingüística y, de forma más sutil, el control a través de las censuras de las ideas extranjeras que Podrían ser ajenas a los intereses nacionales. Sin embargo en España, hasta principios de los 90, para la mayoría de las películas y series animadas, generalmente de Disney o de Warner, se adoptaba el doblaje mexicano. Entonces, ahí, entonces, entonces ahí está el, el punto. Entonces sí, después he de todo, no estaba tan, después de todo no estaba tan equivocado como parece. Bueno, el caso es que antes O sea, llegaban muchos productos Con doblaje latinoamericano, mexicano Especialmente, por ejemplo La Bella Durmiente, cosas de Disney Principalmente llegaban con doblaje Mexicano, del bueno Por favor, porque ahorita sí dices Ay caray, hay muchos doblajes que no más! Uh -huh. Y de, de hecho he ejercicio. hablado con oh, Disculpa eh, Chilo Déjame decirlo rápido, de hecho he hablado con eh, Varias eh, personas en España Que me dicen que uno de los mejores doblajes Que han escuchado Es el mexicano y que no pueden escuchar películas de Disney en doblaje español porque no es lo mismo Así es que también depende mucho con qué creciste uh -huh. Bueno, también, exactamente, porque ya sabes que existe es, es algo que se llama el sesgo que, pues, uh -huh. bueno, te Mira, doy. por ejemplo, te doy, te doy un ejemplo El doblaje de Detective Conan Detective Conan, un doblaje angelino y la verdad, si me pongo objetivamente a criticarlo, está horrible uh -huh. no Las voces pueden estar muy bien Pueden estar muy bien ubicadas las voces, pero la interpretación, el mal uso, o sea, el mal empleado del guión, porque, por ejemplo, en un episodio, el Ran, la chavita, que es la principal, podía llamarse Claudia, y en otro episodio se podía llamar Lucía. Entonces era como, que, ¿qué, ¿qué onda con el doblaje? Pero, por el cariño que le tengo, porque es una serie que yo vi desde chiquita, no me importa, y lo veo. Exacto. Bueno, pero... Tampoco hay que desvirtuar del todo ninguno de los dos doblajes Porque por ejemplo, yo vi la serie de bobo Bobo Bobo Bobo Con el doblaje español Y voy a decir que es un doblaje sumamente muy bueno No sé si Interfri tú pues, ya habías visto con doblaje español Pero la serie en doblaje español de España Es bastante bueno y es un doblaje de mucha calidad Ah, bueno, no sabría decirte, solamente la vi en inglés Porque ni siquiera en japonés la vi. Yo... De, eh, volviendo a este tema de los doblajes, si sí, yo lo que es crecí escuchando el doblaje mexicano con la serie Cobra y después Sonic the Moon y algunas otras series, mm, ah, bueno, no, ah sí, bueno, otro samurai, ay, por una vez no quiero hablar de Transformers. Y es muy bueno el doblaje mexicano, creo que es, es el que más me ha gustado. Y pero también hay que reconocer que el español neutro, no el español común, que por ahí, perdón por los españoles, por ahí no se entiende, pero cuando es el español neutro, no me refiero al castellano neutro, sino español neutro hay series que son muy buenas. Y, están, y tienen un acento por ahí, un toque más delicado o con más sexy que el, el mexicano. Y mm. no, en sí, me quería refirir a todo lo que es el tema del doblaje, que es algo muy bueno lo que es, para quien quiera seguir la carrera de doblaje, que o sea, hay mucha gente que no le da importancia, es muy bueno es un trabajo de práctica, es una técnica como dijiste, no se interfiere que se debe aprender, no es fácil porque en, cuando yo estaba en mi carrera de educación, teníamos doblaje y practicábamos, teníamos que estar en el estudio, aprender el doblaje el doblaje, toda la técnica sobre lo, el doblaje neutro y el, especialmente lo que es el Ixin, adaptar nuestra voz a la, a la movilización de la boca del personaje para que, que no quede zafado y también retomando por un poco lo que dije de Suki también Shiro sobre los modismos que está bien, en la no importa, pero sí importa el modismo que utilices el modismo no tiene que tener modismos en total, tiene que ser lineal no, no, no puedes hablar de tus ni de vos porque estás haciendo algo especialmente para que toda la persona que lo escuche lo no entienda a igual manera uh -huh. y quería mencionar algunos de los mejores actores que para mí en mi opinión son los mejores de doblaje mexicano sería mi favorita patricia Saledo, de, de, de, de Moon, por supuesto y lisa simpson rosy aguirre de akane en Roma medio que también es quien, quien hizo señor martín eh, ricardo brost de august de Cel en Dragon Ball Z Y a la vez hace el Wu en Winnie Pooh Armando Coria Que es el que nace de Felino en Tundercats Andrea Coto Quien es la que la que hizo Kate Barnard en Arf Araceli de León Quien hizo Lita de Sailor Moon Y Shampoo Que después, en, en, en, en paz descanse sí que en paz descanse Pero eso tenía una voz muy buena Gisela Casillas Gisela Yagirobe, perdón que, Perdón que te interrumpa pero ella fue la primera voz de Yagirobe Ah, lo sea no sabía. Ah, genial. Eso es un buen dato para saberlo. Gisela Casillas, que hizo Dan en X Files. Eh, Juan Alfonso Carrero, que hizo Within principal Rap. Y Mil... también de la ciudad de Mitch en Guardianes de Caballas. Irma Carmona, que hizo Michi... de Mishuru de Neptuno en Sailor Moon. Y de Rama, cuando Rama era mujer. Por supuesto, y la gran voz y excelente voz de Mario Castañeda, que hizo Goku en Dragon Ball Z El dibujo y la película también También el narrador de de, de Wonder Years eh, También es... a ver qué otra... el Elsa quien hizo de, de Brenda Walsh en Barbie Beverly Hills 9210 Y Gabriel Chávez, quien todos lo conocen, quien es el señor Purse en The Simpson Sergio Gutiérrez Cuto, quien es quien nace de L'estat, en Entrevista con el Vampiro, otra voz grandísima o favorita, de Emilio Guerrero, quien hizo de Alf, Coron Shaway en Alf, y Gastón en la Bella Bestia, Eduardo Garza, quien hizo de Krillin en Dragon Ball Z, Cristina Hernández, quien hizo de Rimi en Sailor Moon, y también es la que nace la voz de Bom, Bom en las chicas superpoderosas y Marina Huerta, ah sí. Sakura en, en Sakura ah, Car Captors Sakura Car Captors, ah tienes razón, es cierto eh, Marina Huerta quien nace de Bart Simpson eh, también hace Carlitos en Antunas en Pañales José Lavat quien nace de Alan Parish en Jumanji quien no ha visto película Jumanji tiene que verla. <risa> <Okay. risa> Que sí, no la vio sacrilegio. Sí, sacrilegio. Pero nunca digan Jumanji si les aparece algún mono por ahí. No se va a detener. Carlin, Carmen Mariján, quien nace de Arnold, en Arnold. También Mónica Manjarres, quien aquí no van a conocer esta dos porque es la voz única, quien es la que hizo de from Fine, la niñera, y por supuesto de Rey en Cela Room también José Antonio Macías, quien nace de James en Pokémon Otra voz, genial voz Esta la van a reconocer, quien es Nancy McKenzie, quien hizo de Marsh Simpson en Los Simpsons El Luis Alfonso Mendoza, quien nace de Gohan, adulto en Dragon Ball Z Y... ¿Quién no se acuerda del Conde Pátula? No. ¿Qué, ah, ¡Qué serie! Me acuerdo cuando no. la vienes... Me acuerdo cuando vienes esa serie, ¿sás? eso Es una muy graciosa esa serie María Fernanda sí. Morales Quien hizo, <risa> <risa> <¿Quién> hizo, <de, risa> hizo de Mina en Sailor Venus en, en Sailor Moon Laura Torres, quien hizo de Goku Gohan y Goten En Dragon Ball wow. Ay como adoro <risa> esa, esa mujer La verdad, esta mujer es genial Tantas voces en una sola persona Y creo y Creo, creo sí. que ya no ya no va a poder Hacer las voces de, Go, de Goku chico, Gohan y Goten creo que ya, ya no va a poder no porque no, no quiera sino porque si las hace le va a causar unos cuantos problemas en la garganta y la dejan sin voz entonces mm. eso es lo eso que me... han dicho y si es cierta esa información la verdad es una verdadera es una pena. pena la verdad es una verdadera pena espero que no sea así ojalá ojalá se desee, mejore las cuerdas vocales o le o le den un nuevo contrato con más dinero el <risa> <risa> sí Eso lo veo difícil pero para que sea así. Love Santini, que nace de zarzamora de en Chica Marioneta Jay, Titán. Eh, Rocío Prado, que nace Titan en X-Men, y en Kodachi en Rama Medio, Genaro Vázquez que nace Rafiki en el Rey León y Screech en Salvador por la Campana, oh, por supuesto el genial Humberto Vélez, que nace Homero Simpson en Los Simpsons y Peluce en Stuart Little. Y yo y por último tengo a Yolanda Vidal, que hace Cruella Devil en 101 Dálmatas. Y para... Oh my god, Cruella qué personaje más difícil Y para hablar sobre el español neutro, la mejor voz que he escuchado de mi personaje favorito, y el mejor de todos en uno de los mejores juegos de piratas, es en nada más ni nada menos que Dominique Armato, quien hace la voz de Guybrush Threepwood en el juego de Monkey Island. ¡Yay! Viva Monkey Island El sí, mejor sí, sí. <risa> El mejor El mejor juego de aventuras Ever Ja ja ja, ja. soy esta poderosa caravela del mal! <risa> Yo solamente quería decirte que puede ser No sé si disculpa Suki por lo que voy a decir porque esto voy a decirlo por algo que tú dijiste Pero yo creo que a veces los acentos también se pueden cambiar o al menos imitar los acentos de... que no son propiamente de... Lo... que no son propiamente los suyos. Porque no sé si te acuerdas, sin decir, de cómo yo te pasé algunos videos mostrándote el doblaje de un juego de llamado Grim Fandango. Mm -hmm. Yo te dije que era español y tú dices que no, que era de otro país. Exacto, o sea... ¿Ves qué tan impresionante fue su doblaje que hasta yo me confundí y yo creí que no era de España ese doblaje, pero que al final sí lo era? <risa> <risa> sí, no tener. ¿Tienes ten, eso? Sí, es cierto. Exacto, o sea, ves lo increíble que era ese doblaje. Uh -huh. Y, oh, y perdón que te cambie el tema <risa> rápidamente, Shiro. Eh, pero una cosa también que quería decir sobre el doblaje ahora que estamos en eso, es que, además en España, como obviamente se dobla al español europeo, también eh, hay varios canales, por ejemplo en, en Cataluña, donde hablan catalán en el país vasco, donde hablan vasco y en Galicia, donde hablan gallego que hay veces que muchas de las series sí. en esos en esas partes en esas eh, como ellos llaman, comunidades autónomas ah, eh, los doblajes salen en los idiomas de ellos, porque por ejemplo eh, vi bueno, escuché, vamos a decir vi y escuché el doblaje de Dragon Ball en catalán y en vasco Es completamente diferente, obviamente sí, ambos no. si yo, yo me salen más o menos un poquito al español pero suena completamente diferente créanme, ¿Es especialmente en el catalán. De hecho muchos en España dicen que el doblaje de Dragon Ball en catalán es muy superior al catastrófico doblaje en español que salió en España. ¡Luz infinito! Totalmente de acuerdo, pero y luego salen también que okay, dicen que es tan bueno que igual superó a lo que es el que está en inglés y al que está en mexicano. Ahí sí yo no sé, es lo que muchos me han dicho, pero ya eso es pues, ahí es donde dicen, en los géneros en gusto se rompen géneros. Entonces, yes. este, yo no he escuchado el catalán, pero pues sí, el doblaje en, de Dragon Ball. Pero pues sí creo que supere al.. Al doblaje que los pobres españoles tuvieron que escuchar, al menos el primero, porque según tengo entendido se redobló. Sí, supuestamente. Diez, ¡Diez veces fuerza vital! Oh, sí, fuerza vital, justamente. Oh, sí, falta vital, verdad, me acuerdo. Y supuestamente Goku no era un super, un super Saiyajin, era un super guerrero de algo. Un super guerrero. De un super guerrero, un super guerrero lo de, lo de algo. ¡Puedo poner el poder de Kaito, transforma! ¡Oh, eso! <risa> <risa> por el Kaito Ey no, pero, de hecho, ¿sabes qué? Esa... Esa... Esa línea, esa frase de eso de que para el poder de transformación, eso debería haber estado en Sailor Moon. Eso no debería haber estado en... No, en serio, porque imagínate en Sailor Moon, que ¡Para el poder de transformación! La verdad no me acuerdo si así lo decían, pues, pero... O bueno, sea, pero... Si por el poder de Kaito, y era de que... Okay. ¿Quién, es, ¿Quién es Kaito? Son que no soy yo. Ah, dime. Kaito, pues yo creo que era... El ¿Qué? Kayosama, era... me imagino. Kayosama. Sí. sí, era Kayosama. Y créeme, Interfield, no querría saber cómo fue el doblaje de Sailor en España, porque el doblaje como tal, no lo he escuchado. Pero Dios mío, les cambiaron los nombres a todos los personajes. Y no es que el hecho de que se ¿Sí? sí, hubieran cambiado los nombres sino a los cuales nombres se los cambiaron. Ay, Dios mío, eso fue una una catástrofe. Sí, porque sí. lo que pasa es que Serena realmente se llama Usagi, que Usagi significa conejo. Entonces fue sí, si le pusieron Bunny. Bunny, que Bunny es, es conejita, conejita o conejo en inglés. Exacto, sí sea, yo, yo supe. Pero Dios mío, es que sí, ahí verdad... Arian, creo que se llamaba Armando y no sé qué tanta ah, cosa sí, yo le sí, sí. ¿Eh? Se llama Armando, es cierto. No se llama Darian, es horrible Fue horrible Oh, sí El problema es que ni siquiera ma, No se parece, tampoco podemos decir Que Darian se parece a Mamoru pero, es, que por, es que por favor Por favor, a veces se pasan O sea, a Makoto le decían Patricia A Minako le decían Carola Ok, mira, mira, mira, espérate, espérate. Ac Acabo de encontrar ac espérame. Acabo de encontrar el listado de nombres, mire en, en, en, en, en el original en japonés se llama rumón, *se llamaba Usagi Tsukino, en Hispanoamérica se llamaba Serena Tsukino, y en España se llamaba Boni Tsukino. Entonces luego ¿Sí? en la versión canton del cantonés se llamaba Juejea ¿Sí? y y ¿Sí? Tuwe, y en finlandés se llamaba Sara Tsukino. Ay qué feo. <risa> bueno, no estaba tan mal. Ahora, pero... no, no, pero luego está, <risa> eh, por ¿Sí? ejemplo, oh, disculpa, ¿sí es? ¿Sí? Eh, luego está eh, eh, Sailor Júpiter, que en España se llamaba Patricia. Y luego Venus se llamaba Carola. Y como digo, sí, como acaba de decir y luego, eh, Chibi. Luego eh, Chibi Cellor Moon se llamaba Chibiusa. No, el puto se llamaba Raquel. Pero es que a veces ni el doblaje latinoamericano se salva, porque ¿saben cómo le decían aquí en Latinoamérica a Chibiusa? Chibi, eh, Chibi. Rimi, eh. Rini. Rini. Rini, Chibi. Rini. Rini, ¿pero por qué no significa pequeño conejo? Bueno, lo que yo tengo entendido es que sacaron Rini porque, bueno, se supone que ella decía que se llamaba Serena. Entonces era un diminutivo de Serena, de Dena. Entonces decían Rini. Ajá, es cierto. Así como se dice Rini, vamos a decir una cosa así. Porque realmente ella se llama es el nombre de Serena, como les dice. Sí, nombre es Serena. Aunque no sé, Armando contra Darien. Creo que Armando me gusta más porque imagínate, en Japón se llamaba Mamoru. Y el nombre que tiene en en la versión latinoamericana era el nombre que tenía la versión eh cosa es eh, eh, norteamericana aunque hubo obviamente varias excepciones, por, por ejemplo estoy viendo aquí que eh, ver, por ejemplo el nombre de Sailor Pluto que se llamaba Sexuna se lo dejaron igual en español pero en la versión norteamericana se llamaba Trista y luego eh que era Urano se llamaba Amara en la versión eh, estadounidense, entonces habían cambios. Sí, se habían Aj cambios, como que vieron... A Aj Jotaru creo que la llamaban Andrea, y a Michiru le decían Vicky. Pero si tomas en consideración, como por ejemplo, en la versión eh, francesa, Amy se llamaba Molly, Ray se llamaba Raya, eh, Lita... Y para variar, Masi? sí había un personaje que se llamaba Molly. Sí, era la amiga de Serena. Ah, mira. O sea, para colmo de mal. Y luego... Si en los no se llamaba Matilda... <ríe> Matilda... Y luego la versión italiana se llamaba Marta... En la versión portuguesa se llama no Entonces, Joana Entonces... Y la versión finlandesa se llamaba Kili... Ay no, Joana mejor... Entonces ves que te, te digo... Entonces luego... Eh, Darien se llamaba Mati en finlandés... Gonzalo en portugués... Yes. Matio en itali eh, italiano... Y Burdu en Francia. Eh, Amén. Prefiero mil veces Armando y Darien. Armando eh, eh, sí. no hay problema. Entonces luego Saturn se llamaba Andrea en, en España. Y, y Hatoru en, en España. Eso, eso lo acabo de decir yo. Eso lo acaba de decir. Oh, discúlpame, no te escuché. Pero creo que el peor caso fue el de Haruka. Ay sí, es mi amor. Haruka. A Haruka en España le llamaron Timi. Timmy. ¡Sí, Timmy! <risa> ¡Sí! <risa> Sí, como Timmy Turner, de o sea, padrino Ay, no mentes, ¿es en serio? Sí, sí pero por es favor, en serio por... Pero, por favor Ese tipo, ese, ese, perdón que nos interrumpa, ese tema puede ser porque como Haruka era sí. Lesbiana, entonces eh, Como al principio pensaban que era un chico Pero pero traía entonces, como... puta de mujer, o sea, literalmente Pero, o por sea, favor, sea, en el no, francés no. se llamaba Federica Federica. en francés a ver, El caso es que no es lo mismo lesbiana a transexual o a marimacho, digo yo Sí, bueno, sí. Tamaños, pero originalmente sí. el personaje era gay Créeme, Entonces no sé yo cómo lo han yo tomado Yo conozco yo tengo, yo tengo, conozco un par de chicas lesbianas Y yo te lo juro, son más femeninas que muchas mujeres heterosexuales que conozco Es cierto eso Yo te lo creo <risa> eso Es cierto Yo tengo un par de amigas que son novias Y son mucho creo más que femeninas que muchos uh -huh. Sí, bueno, usted también, tu madre macho, un tomboy Ese es el término ya sabes es español. Es más, sí. hasta, miren, miren a Misty de Pokémon. O sea, ella no, ella era bastante femenina y todo, pero a pesar de todo no se, pero a pesar de todo no se vestía tan femenina después de todo. Sí, exactamente, pero tenía a su lado ya sabes, femenino, obviamente. No, no, obviamente era femenina y todo y era normalita, pero su, <risa> hay que admitir que no, hay que admitir que su atuendo no era de todo femenino. Sí, sí, sí, eso no te lo niego, son. Oye, entonces ya vamos a dejar lo de, lo, los nombres de Sailor Moon ahí. entonces vamos a terminar con nuestros doblajes favoritos, o los doblajes que han dado mucho de hablar, entonces, eh... ok, tú Pat, comienza de, de tú, tienes hablamos. Bueno, mi doblaje favorito es Cora, por supuesto, me gustó mucho, me gustaba la voz del personaje principal, tenía voz así como de malo, y era, era gracioso, la era voz de Sailor Moon, por supuesto, Patricia se ve la mejor. Y mi doblaje de Ball, Z, aunque debo confesar que no vi toda la serie, había visto episodio nomás, pero fue uno de los mejores doblajes que he escuchado. Y por último diría que es el doblaje de, aunque no es un dibujo, es el doblaje de Monkey Iceman, en español, eh, gallego. Eh, creo que no está mal que menciones videojuegos, porque... Pat, porque después de estamos hablando de doblaje No doblaje en anime, sino doblaje Bueno, y se por fue, no. el mismo entonces El en español neutro de Monkey Ashman creo que fue Uno de los mejores también que he escuchado eh, eh... Pat, ¿te gustan entonces los juegos de aventura? Sí, me encantan, claro Entonces, por favor pero Sutilco, juega Green Fandango Ay, sí, sí, Green Fandango También es de Robert Gilbert Claro No, no me no me puedes negar que ese doblaje estuvo asombroso. No, claro, que no como te voy a negar eso. Por supuesto Exacto. que sí. ¿Quién podría Ajá. recordar cosas como Soy manny Lavera, soy su agente de viajes? Sí. O el full trotter también. También estuvo muy bueno. Bastante bueno, no lo puedo negar. Ajá. Ajá y para terminar algunas de las grandes frases de Gabriel Streibut que dice soy gar, soy Gabriel un gran pirata bueno en realidad al principio era aprendiz de pirata pero después se hizo mucho mejor pirata que otros piratas por ahí sí fue mejor era era un poquito lento pero era uno de los más graciosos bueno después pero es que van, hay que admitirlo después de todo eh, era como Uno de los más representativos de la época. recuerdas cosas como tú luchas como un granjero. Que apropiado. Después del otro, después de todo, tú luchas como una vaca. <risa> o como dice, hay otra frase que dice. Te perseguiré día y noche. Muy bien. Y sé, siéntate, callado. <risa> o cuando escapaba. mira, detrás de ti, un mono de tres cabezas. <risa> Esa era la mejor de todas. <risa> Dios mío, qué, qué cosa... Aunque a mí me dijo, y oh, oh, Murray, Murray eran unos personajes muy buenos que deciden. es el La frase que más temprano mencioné que decía, jajajaja, ja, ja, ja, soy Murray, la poderosa calavera de Mario. Y tu Chiro, sí. ¿qué cuentas? ¿Cuáles son tus <risa> eh, doblajes favoritos? De a, debo decir que yo adoro y amo con toda mi alma el doblaje de Digimon. Muy, muy bueno el doblaje de Digimon. Mm. El doblaje de Digimon 3 también pareció muy bueno <ríe> Como estaba diciendo, adoro el doblaje de Digimon y de Digimon 3 No digo de Digimon 2 porque detesté la serie Y Digimon 4 porque no me vi la serie completa Y tampoco es que me haya gustado tanto Por eso digo especialmente Digimon 1 y 3 También adoro el doblaje de la película de Cyber Team Nakijabara Estuvo muy bueno ese doblaje Aunque no me haya gustado la voz de Suzume y la de... Y la de Hibari también me haya podido uh, tomar un poco más de trabajo, pero en general el doblaje estuvo de calidad y muy excelente. Y creo que ya lo mencioné antes, pero el doblaje en español de España de Bobo Bobo Bobo es un doblaje muy bueno y de calidad. Y pasando a la parte de videojuegos, el doblaje de Fallout 3 me pareció muy bueno y muy impresionante. Y de verdad, uno de los mejores doblajes en español que he visto, que he oído en cualquier videojuego Que para mí, y es muy difícil que yo diga, hasta super el doblaje en inglés El doblaje del juego Green Fantango Que cualquiera que pueda jugarlo, por favor, no pierda esa oportunidad Porque es la mejor aventura gráfica de todos los tiempos Y uno de los mejores juegos que ha sacado LucasArts Amén super. Amén Amén. Okay, Suki, dale tú. ¿Cuáles son tus favoritos? Bueno, yo de juegos no sé nada, así que yo no los voy a decir. Pero, ¿no hay pero... Estar en el pero estamos. Pero, pero sí, después doblaje, de todo estamos. Doblaje, doblaje, Bueno, de mis favoritos entra Dama y medio. Obviamente entra Digimon 1 y tres. Eh, entra, por supuesto, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Bueno, Caballeros del que tuvo sus errores en cuestión de diálogos y todo, pero pues las interpretaciones, la verdad a mí se me hizo un muy buen doblaje. Sakura Car Captors e Inuyasha están dentro también de, de mis doblajes favoritos, porque la verdad, bueno, en esos tiempos en los que se, se hicieron, la verdad, tuvieron la suerte de tener un doblaje de calidad, porque pues son muy buenas series. Y pues en parte creo que las primeras temporadas de Pokémon Que ahorita ya ni para que les cuente La verdad es un doblaje Bueno, más bien en cuestión la dirección del doblaje estaba muy mal Horrible, a decir verdad Entonces esos son en sí, en resumen Todos los doblajes que me han gustado, son mis favoritos Ah, y de otros, en mexicanos Y de otros que son, por ejemplo, Venezuela Obviamente Slayers Y colombiano eh, Samurai X Bueno, entre los míos están, wow, están literalmente todos esos, pero para agregar otros en la lista también están el viejo doblaje del Festival de Robots, específicamente el Gladiador, el del Vengador. El Vengador es uno de mis favoritos. Luego también está el doblaje de la, la, la película de las Guerras de galaxias, el ¿cómo, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Blue Harvest, si mal no recuerdo se llamaba la, la película. Ese doblaje doblaje bastante bueno. También está el doblaje de Initial D, que a mí me, me gusta mucho, la vez cuando lo comencé a ver, bastante bueno. Eh, déjame ver cuál otro, bueno, ese ya mencionaba Timon y los Carlos Zodiacos y tal, así ya, todos saben, dice. Y también los videojuegos. Eh, los videojuegos realmente no puede decirte porque los únicos videojuegos que he jugado en español realmente no son, no son en español, realmente es, Pero, son con... Decir... ¿Puedes decir juegos en inglés o de japonés? ¿Alguno te ha gustado el doblaje? Eh, Realmente no, no tengo ninguno. Pero bueno, regresando a lo del doblaje, también un doblaje que me gustó mucho, que, eh, que es argentino, de hecho, es el doblaje de Candy Candy, que es bastante bueno. Uh, sí, el doblaje pues, no, es bueno, No, es bueno, es, yo sí, es bueno. No diría que tiene la misma calidad que el de mexicano, aún así es bueno. Más ahora que tanta importancia se le ha dando en los últimos años acá en Argentina sobre imponer más sobre el doblaje argentino y hacer, hacer las propias producciones en el país y no llevarlos a otros países a que las doblen Uh, uh, ¿puedo decir dos doblajes más que se me olvidaron decir, Interfile? Que creo que no, que creo que debí decirlos ¿Sí? y que fue un no haberlo dicho Sí, sí, um... no hay problema, de Bueno. Otro doblaje que me gustó mucho Aunque es de una serie que no tiene nada que ver con anime ni caricaturas, está el de Kenaniquel. Muy buen doblaje. ¡Kenan <risas> Kenaniquel. <risas> sí, es cierto, <risas> Kenaniquel. Excelente doblaje. Y, Dios mío, Caracas, cómo no... Fue... Ah, no. <risas> <risas> cómo no dije este doblaje, ay Dios mío, perdóname Diosito por no haber dicho este, pero el doblaje de la nueva serie de Disney XD de Los Vengadores. ¡Ay, sí, no sé ni madre. ¡Excelente ese doblaje! ¡Vengadores sí. unidos! ¡TANOS UNIDOS a, a PELEAR! No sé, pero... Pero a mí ese doblaje me pareció excelente Y por último, el doblaje... ...Latino también de Thor ¡Ay Dios mío! Ese doblaje fue... ...DEMASIADO BUENO! Ah, yo estoy ¿no? emocionada... Ahora que me que me hiciste acordar también... ...me acordé de un doblaje que me gustó mucho... ...Los X-Men Estuvo muy bueno. Cuando oh, la sí, película, los hombres X, ¿verdad? En Cierto. Sí, pero así estuvo muy bueno. Y el de las tumbas de las luciérnagas de esa película también estaba muy bueno. Y, y y Sabrina la bruja adolescente también me gustó. Clarissa, la explico todo todos, también estaba muy bueno. Ah, Clarissa. Ah, me acuerdo yo cuando veía esa serie en Eclodion Latinoamérica. Ah, Dios mío. Viejos tiempos aquellos. Sí. Nunca patees a un hombre cuando esté tirado peluchito. Ah, qué gran frase de Wolverine. Hace mismo. <risa> eh, Mira, eh, a ver? Que... Mira, ok, bueno, dejémoslo continuar. Se los digo por recomendación personal. Aunque odien Disney con toda su alma, vean la serie de Disney y de los Vengadores. Se lo juro que no se va a arrepentir. Es Yo una no serie... veo Es la mejor serie que pasan por Disney y Y aunque no es decir mucho porque todo el Disney XV da asco. Es una serie de muy buena, demasiado, demasiado buena y no se van a arrepentir. ¿Verdad que sí, Pat? ¿Que no se van a arrepentir? Que sí, tiene razón, Shiro, tiene razón. Es muy buena y muy buena la no solamente el doblaje, sino la calidad del dibujo y cómo se dan las historias. Para nada es infantil. Exacto, Exacto. nada es infantil. Es muy buena. Exacto. Exacto. Y además pueden darse una idea de qué, de qué se trata Los Vengadores, porque el próximo año ya sale la película. Exacto. Bueno, muy ¿Sí? bien, voy a pasarme a ver qué tal está esa, porque no la había visto. Una última recomendación. Si quieren ir a ver Los Vengadores, que deberían ir a verlo a todos los fans de las películas de superhéroes y de Marvel, y si van a ir a ver la película de Los Vengadores el próximo año, les recomiendo que se vean la película de Thor, la de Capitán América, y si quieren darse una idea de qué, se, de qué va a ser la serie, pues de la película, pues vean la serie de Los Vengadores por mi XD. Van a entender un poco más la historia de por qué Hulk y Thor están juntos y todas esas cosas. así porque Capitán América si sí estaba muerto porque revivió. Etc. Exacto, porque las tramas de las de esas dos películas de Thor y Capitán América están ligadas a la trama de los Vengadores. Porque después de todo, Thor y Capitán América son dos de los Vengadores. Uh -huh. Y también... Una última recomendación. Todo eso le va a ayudar a entender que recomiendo leer este cómic, o por lo menos si quieren verlo por internet, les va a ayudar a entender de qué se trata la guerra mundial de Hulk, que también piensan hacer la película en dibujo de, ese, de esa cómic. que Es muy, muy bueno. Excelente. Muy bien, entonces ya creo que vamos a dejar esta uh, parte aquí, porque ya uh, hemos gustado bastante. Entonces vamos a retirarnos por unos minutos y... Regresamos en unos instantes. Chicas, ¿se han quejado de que su pareja tiene mal temperamento? ¿Te has hartado de estarle gritando y tratándolo de controlar a la fuerza sin dar un gran resultado? ¿Siempre has querido controlarlo sin ninguna objeción? Pues tus problemas se han resuelto. Compra el nuevo libro de lecciones para controlar a tu pareja por Aome Higurashi. Con este libro es posible. Solo hay que decir la palabra clave. ¡Abajo! y verás cómo logras ver que se queda quieto y obediente, al igual que nuevas frases para complacer tu vocabulario. No te muevas, échate a un lado o... Oh, ¿Cómo es que se te olvidó nuestro aniversario? Y muchas más. Cada libro contiene un collar que amplifica los poderes que el libro te ofrece. Solo basta con decirle a tu pareja que es un regalo de último momento y nunca sabrá lo que pasó. Libro de lecciones de cómo controlar a tu pareja por Aome Higurashi a tan solo 30 dólares. Para mayor información, llame al 1-800-Fraude. Llame ya. No nos hacemos responsables si tu relación con tu pareja termina. Y hemos regresado. Wow, rápido ese eh, regreso de comerciales. Y muy bien, entonces, eh, es que nada, si es que no escucha la voz de Pat, queridos oyentes, es porque Pat tuvo que retirarse. Tiene que ir temprano porque tiene que trabajar, ya sabes, una mujer muy ocupada. Y nada, ya sabes, primero son sus responsabilidades y luego esto. Bueno entonces eh pero bueno, Chiru ya como generalmente en este momento tenemos las noticias tuyas pero como diste las noticias en el segmento pasado no digo no sé si quieras decir algo rapidito antes de dar los mensajes No bueno la verdad di... vi las noticias al mismo tiempo que, que te dije las tuyas porque realmente no era gran cosa que decir, solamente la de la película de cobra y el relanzamiento de la serie de los piernas okay muy bien entonces perfecto Muy bien, super. Okay, entonces vamos a entrarle directamente a, a los mensajes que hemos tenido varios. O cual es bueno. Así que... Eh, sí, vamos a comenzar con los correos. You got mail. Muy bien, Suki, vamos a comenzar con tu bella voz, por favor. Adelante. Claro, claro. Ya es necesario que vuelvan a escuchar mi bella voz. <risa> ah, no es cierto. <risa> bueno, el primer comentario que tengo viene de un anónimo y dice así. Hola, de nuevo el Primero en Comentar que GFG y otra vez casi a las 2 de la mañana. Bueno, entonces ya, son, ya más o menos sabemos quién es. Buen episodio, sigan así, espero el próximo podcast y de una vez felicidades por su segundo aniversario. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Ok, además de decir un feliz, cum un feliz cumpleaños a Caramel con tres días de retraso, ahora ya no sé cuántos, que te la hayas pasado bien y pues, sí, felicidades. Sobre la pregunta, solo he visto dos series de ese género, Sailor Moon y Las Guerreras Mágicas, de las cuales me gustó más Las Guerreras Má Mágicas. Me fascinó la respuesta de Shiro a mi pregunta. Saludos a todos y espero no se retrasen tanto el próximo episodio. <coughs> y bueno, ese fue el primer comentario. El segundo dice: "Arigato, gracias inter interferir por leer mi comentario. Soy Nadia. Ah, bueno, entonces ya no es de un anónimo." Dice, hoy les escribo para darles las gracias por leer mi comentario. Aunque no me molestaría que Shiro saliera de abajo de mi cama, ya que tendría el placer de conocerlos. ¡Uy, Shiro! <risa> <risas> ¡Uy, uy qué Ese comentario fue muy lindo y a la vez muy expilinante, gracias. ¡Está bien, está bien! ¿Qué fue? ¿Quién fue quien le pidió? Nadia, la, la, la chica que, que estuvimos hablando la vez pasada. Ah, ok. Muchas gracias, Nadia, por tu comentario y... Sí, sí, yo sería de, de, de tu cama, sin cuidado. Lo único que sería, sería un gran placer de conocerte. ¡Yay! <risa> bueno, continuando. Me lo imagino como un chico lindo y dulce porque aparenta ser muy. Uh, porque aparenta ser muy malo, pero nadie es tan malo en este mundo, ¿no? No, nah, no todo, solo intelpi. Oh, wow. Lo importante más solo les puedo decir <risa> <risa> que vi Sailor Moon cuando era chiquita. Soñaba con conocer un chico como Darien, pero no lo conocí. Conocí a alguien mucho mejor. <risa> Ay, eso es muy bonito. Gracias por responder a mi pregunta, voy a poner en práctica sus consejos. Me gustaría que en algún episodio puedan hablar sobre anime de terror con monstruos, zombies, demonios, etc. Besitos. Pues yo creo que sí, un día de esos, pues, ahí darle un espacio no a los animes de este... De Halloween, ¿quién sabe? De... Igual en Halloween sería... El mes más adecuado, la verdad Sí, bueno, bueno ya, okay, ya tenemos otro episodio de, de octubre Qué bien De octubre wow mira El de julio, agosto, septiembre Exactamente No, está bien Mira, que nada mal Súper Está bien Súper, ahí lo tenemos ya sí, pero... Bueno, esos fueron mis dos mensajitos Muy bien, entonces, Chiro, dale tú Bueno, pues Aquí pasó el volada dejarme un comentario Muy bien el episodio lo felicito, Los felicito Seguir hormones Mi chica mágica favorita Siempre el ácido Que me encanta el trabajo de que Carita con dos guiones hacia arriba Que para una carita feliz Pregunta ¿Qué piensas hacer para celebrar el aniversario? ¿Será una pregunta A mí o una pregunta generalizada? Pues yo creo que vendría siendo más para ti Porque dice ¿Qué piensas hacer? Ya lo hicimos me reuní con mis Compañeros tan lindos Tan bellos, tan... Con lo que pasa tanto tiempo juntos Gracias. Y... y... No, nada, simplemente nos reunimos Nos tomamos... Hicimos un brinde por nuestro aniversario, unas copas y no mucho, la verdad El sí, no, tercer quedó no, borracho, que... pero no voy Ay, ay, sí, se me, pasó, se, me pasó la, eh, se me pasó la copa esa vez, ya nomás Aviso, yo no tomo, así que yo fui la que tuvo que andar cuidando toda esta bola de borrachos, imagínense Sí, Suki, Suki casi que es nuestra ma madre Ay. Pues me dicen que tengo instinto maternal Ah, ¿qué? ya lo hay, ya, ya, bien, nada mal No voy a ser niñera Pues mira <risa> Está bien No tienes No sé si, la... si nadie dice que seas niñera No sé Pero luego dijo que... Te voy a encargar a... Siento que luego de repente Interfil puede decir Te voy a encargar a mis hijos Ay, No voy a ser No, no, man, no sé No, no te no tendré en cuenta niña. para la próxima No gracias <risa> Es decir para no decirte Yo solo Yo sé que tú seas una excelente madre Estoy seguro de ello <risa> Bueno entonces El segundo comentario ¡Hasta que ve el episodio! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Me gustó mucho porque las chicas, mágicas, las chicas mágicas están entre mis series preferidas. Sí, entre las mías también, después de todo, no en vano, mi primer anime fue Cyberphoenix y Nakijabara, y lo hablé con toda mi alma. Como amo las guerreras mágicas, todos los días cuando era niña me ponía a ver la serie. Mucha felicidad de carne y que tengas un buen cumpleaños. Eh, y ahora, todo por los ashido. O sea, sí, si yo... Responde a mi pregunta Claro que lo haré para lo que preguntando Y para algo dije que, que respondería a todas las dudas y preguntas que me hicieran ¿Cómo puedo alcanzar la iluminación igual que Gandhi? Mm. Mm, buena pregunta <ríe> Bueno Llegar a la iluminación así como Gandhi Es... Como que un poco... O sea, requiere esfuerzo Pero al final... Bueno Lo que vale todo lo que vale la pena esta vida es requiere esfuerzo, ¿no? Bueno. Primero necesitas entrar en contacto con tu voz interior. Escucharte a ti mismo. Eh, escucharte a ti misma, sobre, eres mujer, supongo, porque como dijiste, niña, supongo que eres mujer. Entonces, entra en contacto contigo misma, escucha tu voz interior, sí, compréndete lo más que puedas a ti misma en todos los aspectos y debes saber siempre lo que quieres y lo que es necesario para ayudar a los que te rodean. Una vez que hayas hecho eso, podrás. Entender más la voz interior de cada persona, tener empatía hacia la sociedad que te rodea Y así poder tener un mejor entendimiento de todas las personas que te rodean Y así alcanzar la iluminación ayudando a las demás personas Entendiendo a tu comunidad, entendiendo a tu familia, a tus seres queridos Y lo más importante, entenderte a ti misma Porque aunque no lo crean, una parte muy difícil de nuestras vidas es entender quiénes somos Porque muchísimas personas se mueven sin siquiera saber el 10% de suyo interior, de por porque les pasa algunas cosas o de qué es lo que quieren. O si quieres un método más fácil, simplemente prende una bombilla sobre tu cabeza o una linterna. Oye, oh, yeah. eso. Está ah, bueno eso. Ha <risa> <risa> hablado. <risa> He dicho... Bueno es un método fácil. Sí, uh no -huh, es claro. un fácil, ¿no? Claro, vale muy Shiro ha dicho. Amén. Ah, <risa> Amén. He dicho caso, Sara. Entonces, déjame darle yo con los mensajes que aquí tengo, eh, los cuales dicen así y bueno, haré aclaración de ambos. Pero, este primero dice: Hola, mis queridos chicos de Isis Fanime. Me ha gustado mucho su episodio. Gracias. Como siempre, muy bueno. A mí en lo particular no, eh, no me molesta que esté tan largo el episodio. De hecho. Me gusta es que sean así, bueno, pues al, al menos a alguien si sí le gusta. De lo Nadie único que tengo, entonces, lo que aquí. de lo único que tengo queja es que al pobre chico lo interrumpe mucho, en especial interfere, me ofende. Las chicas, no, todos no, los episodios, no, al menos, no, entonces las chicas en todos los episodios al menos que yo recuerde le piden la palabra, o se disculpan por haber interrumpido. Pienso que eso que ese es un aspecto negativo de los oyentes, que los oyentes pueden detectar muy fácilmente. Mi recomendación es que interfir, no sea tan grosero. Y cuando me menos palabras se disculpe cuando empiezo interrumpir o ya lo hizo. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, persona que escribió, lástima que no te identificaste para decirte, decirte lo con nombre. Bueno, si, queridos oyentes, si ustedes se dieron cuenta en el episodio pasado, aunque no niego que sí he interrumpido a, a, a Shiro, no lo niego Pero en el episodio pasado, si es que se dieron cuenta, hubo un problema con nuestro audio al principio eh, No sé exactamente qué fue lo que pasó, pero lo que pasó fue que al poner uno de los sonidos que ponemos, eh, los otros sonidos como que comenzaron a mezclarse Y no sé si escucharon que estábamos hablando Y el sonido de, de, de la audiencia estuvo encima de, de, de, de, de, de, del, del nuestro Y luego hubo una vez Que creo que fue bueno justamente que Chiro habló Y que luego yo comencé a hablar encima de Chiro Y obviamente por eso es que se, se escucha como lo estaba interrumpiendo Entonces, mis disculpas Pero bueno, entonces ya ese fue el primer mensaje El segundo mensaje dice Hola chicos, la verdad es muy buen programa En verdad los felicito Me da mucha risa la socorrisa de Chiro Sigue así Entonces Chiro ya sabes Por el momento no tengo ninguna pregunta, pero algún día se me ocurrió una. Esperemos que no sea muy lejano. Una cosa, una cosa que sí me fijé es, okay, súper. Una cosa que sí me fijé es, sí, se me fijó. Y la verdad se me hizo, mm. bueno, sí grosero. Es que interfiere de nuevo, interrumpes, busca, sí. <risa> bueno, las chicas al menos piden la palabra o no, o no me sé explicar, pero creo que se entiende mi punto pero así mantengan el buen trabajo y ya estoy esperando el episodio de aniversario no soy muy fan eh, del doblaje pero debo admitir que hay muchos actores de doblaje que son buenos por cierto, felicidad, eh, feliz cumpleaños caramel espero que la hayas pasado muy padre y eso fueron los mensajes Entonces, ¿ya saben? Yo creo que dos eh, personas se pusieron de acuerdo. <risa> eh, digo yo, porque, wow, parece que las las dos personas escucharon y comentaron al mismo tiempo para decir eso. Digo yo, no sé. Pues bueno, creo que, hay que entonces hay que tener un poquito más de cuidado. Independientemente si lo hacemos o si lo haces intencionalmente o no. Y también hablo por las chicas por si de repente luego puede que haya algún momento en que no, no pidamos disculpas o pidamos la palabra a Shiro. Uh -huh. Oh, pero créanme, o a quien sea, este, pero créanme, eh, estimados oyentes, que esto, pues bueno, el, el Skype es un poquito difícil de manejar en cuestión del audio. Entonces a veces hablamos justo cuando la otra persona está hablando, pero porque no la habíamos escuchado, o sea, nos llega atrasado el audio. Entonces está medio difícil, pero intentaremos interfit, especialmente. Sí. Eh. <risa> Pide la palabra y. Y se disculpe si en dado caso, interrumpió fríamente así. Y también tratará de ser ya no tan grosero Así, así que disculpenme por favor. <risa> uh, eh, ¿cuál es la cuál palabra japonesa para disculparse? Que no es el mismo sí, que esa bien, otra. Sí, sí. ¿Cómo me sabe? Ah, bueno. Sí, exactamente como el ahí, vamos a decir eso. Ok, yo creo que hay uno que va algo, que dice, ¿Cómo se preocupa de cruzarme la vez, pero no me acuerdo cómo. Um sunima senz? No, si me imagen es como escúchame. Pero vamos sí, ok vamos a decir, vamos a decir ¿cómo? así que entonces góme. Y esos fueron nuestros mensajes por esta ocasión. You've got mail. Oh, por cierto, uno de esos mensajes, si mal no recuerdo, fue el de Vincardo. Entonces, Vincardo me está Sí, creo que fue el primero que... Leí. No, sí, sí, sí, ah, sí, yo creo que es exactamente. Así que, Vincardo, muchas gracias nuevamente por enviarnos un mensaje. sé que enviaste otro. Y así que disculpa que no lo leí. Eh, bueno, ahí te lo dejo para la próxima. Como nuestra querida broadcastara no está presente en estos momentos, eh, vamos a darle los hechos del anime a Suki, porque ya saben que una voz femenina es la que tiene que decir los hechos del anime, así que vamos a comenzarle, así que Suki, dale. ¿Creen que saben mucho del anime? Pues aquí están, los hechos del anime. Bueno, ¿sabían que el doblaje alemán es uno de los mejores en Europa? Sí, lo había escuchado eso. Yo no puedo decir si es bueno o no, porque yo no sé alemán. Bueno, aunque yo no sé alemán, he escuchado algunos doblajes en alemán, claro, no entendí absolutamente nada. Pero algunas voces son muy bonitas y todo eso, y en general me parece bien, en lo que se refiere a pronunciación y voces de los personajes en sí. Pues efectivamente es, eh, es eso, Shiro. Admito, yo la verdad no sé nada de lo que es el cuestión del doblaje en alemán. Pero por lo que estuve leyendo hace ratito, sí es uno de los mejores, al menos en Europa, porque... Bueno, respeta demasiado las voces en cuestión, o sea, no las vive cambiando. Eh, otra cosa que tienen es que el doblaje que tienen es de bastante calidad, o sea, eso quiere decir que tienen unas, unos actores de doblaje muy bien preparados, saben lo que hacen, se meten en el personaje y le dan esa intensidad a los personajes que hacen que pienses que de verdad son sus voces, no que es, otra, no que es una persona eh, detrás del micrófono, como cuando nosotros estábamos chiquitos y no sabíamos que había una persona detrás de un personaje, o sea, que creíamos que esas voces eran las suyas y punto, de nadie más. Este, Bueno, eso es lo que yo entiendo, pero pues si alguien más sabe sobre el doblaje alemán, bienvenido el al comentario sea... Este, ¿sabían que en Finlandia no se hace doblaje al finés porque la población del país es muy baja? <risa> sí, yo había escuchado algo de eso. <risa> pues yo no, y suena como que un poco raro, no sé. Y un poquito, pero dice, bueno, Finlandia cuenta con una población de 5.5 millones de personas, así que se ha optado por usar subtítulos en los programas extranjeros, lo cual explica por qué muchos finlandeses hablan inglés. Eso, la verdad, yo tampoco me lo sabía, pero... Digo, no estaría mal que igual doblaran un poquito en su idioma, pero pues bueno, los ha beneficiado, saben inglés uh -huh. Sí, exacto Es por eso que yo no me dejo de que cuando... Yo por ejemplo, o sea, de que por ejemplo en Latinoamérica cuando jugamos videojuegos Muchos vienen o al menos venían en inglés Porque, bueno, yo al menos aprendí mucho inglés Diría que el 75% del inglés que se lo aprendía a través de los videojuegos Está muy bueno eso Uh -huh. y, los y los adultos dicen que los videojuegos no sirven para nada <risa> no, Ya esa. tenemos un buen argumento que usar <risa> Pero cuando nos digan, los videojuegos no sirven Pues fíjate que de ahí aprendireis uh -huh. A ese mismo Te lo tiras a su cara Chusma, chusma chupen Chupense Chupense. <risa> Chupense. Okay. Chupense adultos fanáticos religiosos okay, Que creen que los juego solo demasiado. producen cosas atas Bueno, pero ya. igual Igual creo que los adultos que creen que hay los videojuegos son satánicos Que lo vamos a volver a los adoradores del diablo Solo por jugar Pokémon creo <risa> okay, que creo entienden... que se... Sí, creo que se entendió muy bien el punto Ya, no tienes que ver tantas explicaciones En fin, continuando ¿Sabían que los actores mexicanos Que no deberían utilizar términos locales en el doblaje Los usan Y los demás países de Latinoamérica Terminan aceptándolos, incluso adoptándolos? Mm -hmm. Sí, yo, yo sí puedo decirte que es verdad eso Ay, no, pero es que hay, hay algunas series que exageran. Yo, por ejemplo, no recuerdo cuándo fue, pero lo... hace poco estaba viendo canales así por así, ¿no? Me topé que estaban pasando los chicos del barrio en Cartoon Network, y ¡ay, Dios mío! ¡Uf! En ese doblaje exageran con los modismos y términos mexicanos. Claro, o sea, sinceramente, no podemos negar... Bueno, M México será uno de los países, por no decir que casi casi el único que tiene bueno no, o San México es un país que tiene el mejor doblaje en cuestión en Latinoamérica según estadísticas, pero eso no implica que pues no tenga sus fallos. Eso como acaba este se está mencionando en, en estos hechos y lo que acaba de decir Shiro, esto es uno de los, es creo que si no de, de los pocos el único fallo que tiene el doblaje mexicano. Yo no digo de que no se incluya modismos mexicanos en, en los doblajes Porque está bien, a veces... A veces se traducen, a veces hay error, a veces hay costumbre Porque me imagino que a veces muchos mexicanos tienen la costumbre de hablar así Está bien y todo eso y ya Pero es que hay algunas veces que como dije exageran Como en los chicos del barrio o en Pokémon Que en los últimos episodios cuando James habla Sí, o sea, creo que... En cuestión de anime, Pokémon es el es el anime que más tiene modismo mexicano por cuestión de James, bueno eso de que James y luego de que el equipo rock es de este sí, se me olvidó el lema, pero el equipo de Rocket anda a la eh, velocidad la de la luz. luz? Se supone que ríndanse ahora prepárense para luchar en vez de decir eso decía por ejemplo. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza, o ay, algo, algo muy mexicano, vaya. ¿Qué? <risas> ay, ay, ay. No sé, por ejemplo, que un, un colombiano de repente puede decir, ¿sabes qué? Eso está súper chido. Y eso es algo que solo México lo dice. Entonces, de tanto que lo escuchan, como que ya pues lo asimilan y dicen, pues, ¿sabes qué? Así va a estar todo el condenado doblaje, sin modo. Sí, claro. Tan... No, de hecho, sí, yo en internet a veces cuando hablo con un amigo mexicano, ya estoy acostumbrado, o sea, ya sé lo a veces lo que dice, y a veces hasta hablo el comodismo mexicano con él. Ah, sí. <risa> Conmigo nos ha hablado así, ¿verdad, Shiro? ¿O sí? Mm, no, que yo recuerde, porque más que todo hablamos de esta manera y... Sí, sí, tienes así. Poco... <risa> bueno, bueno, ¿qué más da? Igual nos entendemos, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, al final de cuentas Todo el mundo termina aceptando y, y diciendo Cosas que bueno No, que respectiva, no son respectivamente de, de su país, su región, etcétera. Así que pues no es algo nuevo Bueno, continuando ¿Sabían que el doblaje brasileño generalmente Usa el mismo libreto del doblaje latino? Sí, me he dado cuenta Especialmente las series de Cartoon Network Especialmente esas son las que <risa> tienen El mismo, mismo, bueno Más o menos eh, Diálogo, si logras más o menos entender un poquito lo que es el portugués de allá Que el de acá, que eh, el de Latinoamérica, ya sea de Venezuela, México, Chile, Colombia, lo que sea Si comparamos un país como Brasil, eh, que como Portugal, en Portugal hablan O sea, en Portugal hay más presencia de lo que es el portugués Mientras que en Brasil, en algunas regiones se habla más español y... Hay como una mezcla entre portugués, español sí, es una y mezcla. una mezcla de portugués y español, portuñol le dicen De hecho, pero o sea, sí, sí, sabía. bueno, yo al menos sí sabía esto, pero pues creo que es más porque como tú dices Hay gente que habla más español y todo eso, además que es un poquito más apegado al, a, o sea, el idioma o Su sea, idioma es un poquito más, eh, se entiende un poquito más Con, con el español O sea, vaya, tiene un poquito más de similitudes A a diferencia del inglés Que no sabemos cuántas personas de allá Saben inglés Y viene siendo un poquito más fácil traducir y adaptar O sea, no Exacto. es algo tan Ya no es tan pesado como Por ejemplo, traducir y adaptar Del japonés al español o sea es un, Exacto, porque yo Yo por lo menos he hablado con gente de Brasil Y yo me entiendo con ellos Perfectamente, o sea a veces eh, es un poquito complicado solo a veces pero me entiendo perfectamente con ellos es cuestión ya, o sea, ya es de cuánto sepan y todo eso pero sí es más, es más es mucho más común que utilicen el libreto que utilizan en Latinoamérica que el de Estados Unidos en cuestión de series de caricaturas como lo que son no sé un ejemplo los chicos del barrio las chicas superpoderosas y ese tipo de programa sí bueno que con se... estos... Supongo que sea que eso es para abaratar costos, le sirve también para eso. También puede ser económicamente igual, O salió un poquito, puede ser un poquito más fácil. Y bueno, sí, con esto fuimos, ay ya. Y bueno, con esto finalizamos los hechos del anime. Entonces compañero Interfierre. ¿Cuál será el tema de conversación de nuestro próximo episodio? Bueno, mi querido Shiro, eh, ya que estamos de nuevo en junio, ya llegando en junio, y que nuestro episodio pasado en junio fue sobre Tsunami, sería bueno que, hable a, a, que hablemos sobre otro clan blog infantil que realmente era un canal, porque cuando hablamos de Tsunami, Tsunami es parte de Kato Neville, era más que nada un bloque donde se mostraba el anime ahí. Vamos a hablar de... Un canal más que realmente no tenía un blog específico al anime pero que tenía mucho anime y ese fue el viejo Fox Kids que ahora Kids, no, Fox Kids no oh, Fox Kids ah bueno eso Fox Kids, perdón <risa> eh, creo que no no no y aunque no tuviera mucho y aunque tuviera mucho anime también tenía mucha caricatura que valían la pena si sí, también exactamente y una muy, que buena mm -hmm. muy, muy buena programación muy mm muy -hmm. buena programación en general tenía muy buena programación exactamente. Y pues sí, ya la semana. eh, bueno pues, semana que viene. La, eh, el, en la próxima ocasión, el, el mes que viene ya vamos a, a conversar un poco más sobre First las series, etcétera. Entonces vamos a dar otro episodio de Intercomillas Oba, que realmente no va a ser OVA, pero saben sabe lo que me refiero. Muy bien, entonces ya hemos llegado a un episodio más de Hispanimas Radio. Interfir, interfier, Ajá. Bueno, yo creo que. Como todos los episodios creo que tenemos que hacer La pregunta de este episodio A ver si que nos responden uh -huh, Bueno, adelante Bueno, no la tenía planeada pero pues Esto se trató del doblaje Así que pues supongo que La pregunta viene siendo ¿Qué doblaje de, o sea, bueno, de sus series favoritas? ¿Cuál ha tenido mejor doblaje? ¿O qué doblaje en, espe en específico? Que es el, el venezolano el Chileno, colombiano, mexicano O lo que sea es su favorito Y no solo tiene que colocar series de anime También importa alguna serie sí, que sea, les guste sea. Alguna película que les guste Algún videojuego incluso Porque no estamos hablando de doblaje en anime Sino doblaje en general Exactamente, así que esa va a dirección de la pregunta ¿Cuál es su doblaje? Como dijo Shiro Anime, programa, serie TV, videojuego Favorito Y pues si nos pueden decir a cuál prefieren Ya en cuestión de En qué doblaje de qué país También si nos espe especifican un poquito Pues ya estaríamos Mucho mejor, ¿verdad? Ok, sí, claro, por supuesto, pues muy bien, entonces ya, entonces, ya saben, pongan en eh, su doblaje favorito en sus comentarios. Entonces ya, por fin vamos a llegar a un final más del episodio 24 de Aniversario Spenny Merado, también recordándoles a todos que Yay. muchas gracias por seguirnos Yay. y que continúan escuchándonos en un año más y que vamos a ver si podemos darle un tercer año a esto. Ya que va bastante bien, así que recuerden eh, seguirnos por Facebook, ya saben, es, eh, busquen Spanime Radio por Facebook Si es que no lo han hecho todavía para ver si incrementamos la comunidad de Spanish Radio También búsquenos por Twitter, buscándonos individualmente, yo soy arroba Interfear eh, Suki es arroba 90 Suki, ya saben, S-U-K-I, y Shiro es arroba Shiro Legend Shiros, S-H-I-R-O, y luego guión bajo, Legend, eh, o Legend, -E -E L-E-G-E-N-D. Pues. Exactamente, de, le de leyenda, ya sabes, de leyenda, le eh, sí, leyenda, ¿sí, ¿verdad? Leyenda. Eh, ¿Qué otra cosa? O oh, también ya saben, youtube, youtube.com barra para ver nuestros videos que Dios mío, tenemos que hacer algo nuevo. Y también por nuestro blog, que es hispanimerradio.blackswap.com, sé que iba a ser las entradas esas sobre los mangas. De la línea de Gajin y nunca lo hice Lo siento mucho Lo, lo, lo haré, okay, ya, ya está tarde Pero lo voy a hacer de todos modos, ¿no? así que no se preocupen, Así que nos despedimos, Al menos que ya, algo más que decir, no, ya está, esto es todo, así que nos despedimos, Así que este es Interfree 1 Suki 90 Y Shirab sí, Recordándoles que muchas gracias por seguirnos Y Spenium va a entrar con un tercer año Que vamos a ver que, que Va a salir seguro mejor, así que vamos a ver Si traemos algo mejor para la próxima Así que nos vemos, cuídense, bye, -bye. Sayonara. Bye. Sayonara.